Saludos, eh, son las 7 en punto de la mañana, tenemos 8,5 grados de temperatura y vamos a alcanzar una máxima de 19 grados y los cielos eh, estarán despejados según Vicente Bordonado, el hombre del tiempo. Iniciamos el mes de marzo con una nueva polémica, el cambio de la parada del AVE Elche-Madrid ...de Atocha a Chamartín... ...un cambio que no ha gustado a nadie... ...ya que todos los partidos políticos... ...están exigiendo explicaciones... ...al igual que el alcalde... ...ayer tras la sesión plenaria... ...pero también comenzamos el mes... ...con esa mirada puesta... ...a la columna de tanques rusos... ...acercándose a la capital de Kiev... ...mientras ayer... ...en el pleno por unanimidad... ...todos los grupos... ...condenaron la guerra... ...y mostraron su apoyo a la población ucraniana... ...la petición de auxilio de un ilicitano Luis Delgado... ...se hizo pública ayer, su historia por fin... ...la conoció el gobierno español y pudo hablar con el cónsul... ...para intentar salir del país, se encuentra con su mujer... ...en un pueblo a 600 kilómetros de Kiev... ...donde no cesan los bombardeos, acudió días antes... ...de la invasión rusa a participar en un concurso de bailes de salón... ...y desde entonces esperan angustiados... ...en un hotel de esa ciudad a ser evacuados, con una espera que les parece eterna y dramática, como la de cientos de miles de ucranianos que intentan huir de la guerra. Polonia se ha volcado con ellos, aportándoles todo tipo de ayuda humanitaria, cuando llegan con lo puesto a ese país. Demos una oportunidad a la paz. Pues con esta banda sonora que ponemos y sí, esperemos para el mes de marzo conseguir esa paz en ese punto donde se está pues iniciando esa guerra por la invasión rusa a Ucrania. Vamos a comenzar nuestro sumario de noticias, ya lo hemos dicho al principio, más reivindicaciones para marzo. El alcalde ha rechazado la propuesta del gobierno de Adif de alejar la parada del AVE del centro de Madrid, fijando su parada en Chamartín y no... ...en la estación de Atrocha. Además Compromís rechazó reprobar a la consellera Mónica Oltra... ...en el Pleno de ayer por las deficiencias... ...en la residencia de mayores de Altavíx, ...por lo que en el Pleno se aprobó otra moción... ...en la que se reclama a la consellera... ...la rescisión inmediata del contrato... ...con la empresa adjudicataria. En el Pleno además salió adelante una declaración... ...a favor del feminismo con motivo del 8 de marzo... ...el Día Internacional de la Mujer... ...pero sin el apoyo de Vox... También se aprobó modificar la ordenanza fiscal para adaptar el nuevo impuesto de la plusvalía. Hoy intentaremos hablar con asesores para conocer cómo se paga a partir de ahora ese impuesto. Y en deportes les vamos a contar que la plantilla del Elche vuelve hoy a los entrenamientos para preparar ese partido del domingo contra un Barça crecido. Pero el entrenador Francisco afirmó ayer que el equipo blanquiverde y está fuerte mentalmente y físicamente con jugadores de calidad.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 Pues comenzamos nuestro relato informativo con una moción de urgencia que presentó el Partido Popular ayer en el Pleno, pero que no fue eh, aprobada, que es eh, la que mostraron su preocupación por la decisión de cambiar la parada del AVE de Atocha a Martín. El alcalde pidió explicaciones al gobierno, en concreto a la agencia ferroviaria ADIF, de los motivos por los que el AVE del Madrid pierde su parada en Atocha o va a perder su parada en Atocha. Carlos González considera inadmisible este cambio y asegura que seguirán reivindicando una vez Elche-Madrid más directo, no con tantas paradas que han aumentado una hora más la conexión con la capital española y con una parada alejada del centro que sin duda va a perjudicar al viajero, porque perderá más tiempo para llegar al centro de la capital y gastará más dinero en desplazamientos. Nos lo cuenta nuestra compañera Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire. Buenos días, Ros, así es. La empresa pública Adif anunció ayer ese cambio, el cambio de la estación de llegada de los trenes de alta velocidad procedentes de la provincia de Alicante. Tanto el AVE de Elche como el de Alicante llegarían con esta modificación a Madrid, pero a la estación de Chamartín, al norte de la capital, y no a la que se encuentra en el centro, que es Atocha, como ocurre hasta ahora. ¿Qué produce este cambio? Pues provoca, por un lado, que se alargue 15 minutos más la duración del trayecto y, por otro, que los viajeros pues, se vean obligados a utilizar otro medio de transporte para desplazarse una vez hayan llegado a su destino. ADIF quiere llevar a cabo esta modificación para tratar de descongestionar la estación de Atocha que ya recibe el AVE de Andalucía y la cual solo afectaría a los trenes de alta velocidad de la provincia de Alicante. Y fue ayer cuando estalló la bomba durante el pleno ordinario, cuando el Partido Popular presentó una moción de urgencia para exigir tanto a Adif como al Gobierno de España que renuncie a esta decisión de convertir Chamartín en la nueva estación de AVE. Una petición que fue rechazada por el Gobierno local, ya que según el alcalde se había remitido a primera hora un escrito al presidente de Adif pidiendo explicaciones sobre este cambio que dice es inadmisible y perjudica los desplazamientos a Madrid. Destacando, Ross que, que tiene que seguir siendo un ave que tenga su destino final en la estación de Atocha y que su duración de trayecto sean dos horas y diez minutos, no más. Pues muchas gracias, Yanide, por resumirnos lo que ocurrió ayer con este anuncio de ADIF, eh, del cambio de parada de la estación de Matola no va a conectar con Chamartín, con Atocha, sino con Chamartín y estas fueron las declaraciones del alcalde en un receso del pleno parte pidiendo explicaciones por qué se ha producido esta circunstancia que evidentemente perjudica la relación Elche-Madrid a través del AVE y por otra parte reclamando el que se resuelva una situación que entendemos que eh, perjudica eh, de una forma considerable, de una forma importante, eh, los desplazamientos en AVE entre Elche y Madrid. Consideramos que esta situación es inadmisible, respaldamos las gestiones que está haciendo la Generalitat, la propia Generalitat valenciana se pronunciaba en el día de ayer eh, reclamando una solución a esta circunstancia y nosotros lo que entendemos es que el AVE Elche Madrid tiene que estar configurado primero de forma directa, sin pasar por Alicante, y en segundo término tiene que seguir siendo un AVE que tenga su destino final en Atocha y que por lo tanto siga siendo un AVE de dos horas y diez minutos. Entendemos que eso es lo normal, entendemos que eso es lo deseable, que es el servicio de calidad porque estamos trabajando y, bueno, lo vamos, a, vamos a continuar trabajando para que se resuelvan las circunstancias que se hayan podido producir y que están dificultando ese objetivo. Por lo tanto, posición firme de defensa de un AVE directo, Elche-Madrid, estación de Atocha, dos horas y diez minutos que resuelva, que atienda esas necesidades de relación entre Elche y Madrid para favorecer el desarrollo económico, la actividad turística, etc. Pues ya lo ven ustedes, una nueva reivindicación para mejorar el AVE, al menos ayer ya comenzó a funcionar ese tercer tren en la estación de Matola, con lo que la frecuencia de trenes pues, ha aumentado. Para ...en 2022... ...nosotros continuamos y lo hacemos ahora... ...porque en el pleno de ayer hubo debate... ...fue muy tenso sobre todo... ...con motivo de las deficiencias... ...de la Residencia de Mayores de Altavix... ...eso nos lo cuenta... ...Marga García... ...muy buenos días Marga... ...buenos días Ross. ...el cruce de declaraciones entre gobierno y oposición... ...volvió a surgir ayer en el Pleno de Febrero... ...esta vez... ...a cuenta de la gestión de la Residencia de Mayores de Altavix... Y la petición del Partido Popular de resolver el contrato con la empresa ante las continuas denuncias por las deficiencias del centro, la falta de personal y el incumplimiento de medidas, además de la reprobación de la consellera Mónica Oltra por el maltrato institucional, dicen, a la salud de las personas. La idea era convertir esta petición en declaración institucional, pero no salió adelante y finalmente se debatió como moción. El PP fue muy crítico con la actitud del Gobierno local, al que acusó de mirar hacia otro lado, anteponiendo los intereses políticos por encima de la dignidad que merecen los usuarios. Una postura apoyada por el resto de la oposición y ante la que PSOE y Compromís fueron tajantes. Los socialistas dejaron claro que hicieron todo lo que estaba en su mano y más por mejorar la situación de la residencia y de los usuarios y, por supuesto, negando que se haya mirado... Para otro lado, mientras que su socio de Gobierno, Compromís, afirmó que el diálogo siempre ha sido una constante en la búsqueda de soluciones y sobre la rescisión del contrato, consideran que lo más rápido es esperar a que finalice el actual en octubre, mientras ya se piensa en la futura gestión, tratando de garantizar que los usuarios estén en las mejores condiciones. Eso sí, al final del Pleno, Compromís presentó una moción de urgencia, para pedir a Consellería que concrete la forma de gestión que tendrá la residencia a partir del 1 de noviembre y que lleve a cabo las mejoras que entran dentro de sus competencias, además de exigir a la empresa concesionaria que ejecute las que son de su responsabilidad. La propuesta salió adelante con el voto a favor de todos los grupos, a excepción del PP, que se abstuvo. Bien, pues muchas gracias Marga por resumirnos ese debate y ahora vamos a escuchar las voces de los portavoces que intervinieron en el debate de la residencia. Por el Partido Popular lo hizo la concejal Loli Serna, la vamos a escuchar, la portavoz de Ciudadanos Eva Crisol, a Esther Diez por compromiso y por el PSOE Héctor y el alcalde. Los vamos a escuchar por ese orden. No sé cómo no se les cae la cara de vergüenza a los responsables y a todos los que, lo que, los que lo están consintiendo, porque son igual de culpables que ellos o mucho más. ¿Dónde están los que venían a salvar a las personas, a darles dignidad y a cambiar las cosas? Hipocresía pura y dura. En este caso el ayuntamiento, el equipo de gobierno no está, no está, estando a la altura de las circunstancias, debería de tener más altura de miras y preocuparse un poco más por, por los usuarios del centro. No vale con que se hayan pedido más medios sanitarios en determinados momentos o que se haya actuado entre la consellería y se hayan pedido pues, que se refuerce las medidas sanitarias, que se refuerce el material. Porque resulta que uno no se levanta un día y firma una resolución de un contrato. Tiene un, todo un proceso administrativo que regula, la ley, que regula la ley y que hay que seguir que sería un proceso mucho más largo y por tanto lo que les estamos diciendo es optemos por la fórmula que es más rápida. Y por tanto, que lo que haga la Consejería de Políticas Inclusivas es determinar ya qué futuro de gestión le va a dar a la residencia. Hemos hecho todo lo que estaba en nuestra mano y más. ¿Y sabe por qué? Y empleando un término a su altura, porque nos ha dado la gana. Porque nos ha dado la gana hemos excedido nuestras competencias y hemos ayudado en todo lo que hemos podido. Por mucho que muchas veces fuera escuchar o desde luego dedicarnos de cosas que trascienden incluso la ley de procedimiento administrativo. ...haciendo cosas que no son competencia de este ayuntamiento. Consideramos que venir al Pleno de la Corporación Municipal... ...simplemente a pedir la reprobación de una consellera ...no sirve para nada, no resuelve los problemas... ...no resuelve las necesidades y no atiende a la situación... ...que están padeciendo los ilicitanos... ...que se encuentran en este momento recibiendo los servicios... ...en esa residencia de la tercera edad. Y en ese sentido quiero defender la posición del equipo de gobierno... ...seria y rigurosa desde el primer momento en el que hemos intentado, sin tener ninguna competencia sobre esa residencia, hemos intentado aportar y resolver todo cuanto estaba en nuestra mano. Pues hubo más debate en el capítulo de mociones porque se aprobó tras rectificar compromiso el texto por criticar a la derecha la moción con motivo del Día Internacional de la Mujer. Solo el grupo de Vox no mostró su apoyo a la lucha feminista por no creer en ella. Pero hay una respuesta parlamentaria que se hizo viral en redes sociales, la que dio en... Eh, Pues el 23 de febrero, en el Congreso de los Diputados, la secretaria de Estado por la Igualdad, Ángela Rodríguez. Merece la pena escucharla. ¿Y qué le digo a usted, señora Toscano? Porque lo llevo pensando semanas, si le soy sincera. Porque hay, es, hay como una versión fácil, que es eh, decirle que no le voy a contestar. ¿No? Eh, pues que luego hay una parte de mí que... O sea, yo quiero que recuerde esta cara, porque yo he sufrido violencia sexual. Entonces, tengo muchos momentos de mi vida que mi vida es una mierda, y quiero que lo recuerde. Porque cada vez que usted dice que la violencia no existe, le está diciendo, no, no, lo dicen, lo dicen, y le voy a demostrar por qué lo dicen, le está diciendo a mujeres como yo que lo que nos ha pasado es una ficción, y este dolor no se va, y la única manera para que se repare ese dolor es la ayuda del Estado y no las, los chiringuitos, no las no sé qué que dice usted, es que haya un psicólogo especializado en la sanidad pública que nos ayude a recuperarnos, es que haya trabajadoras sociales. ...para saber cuáles son las prestaciones... ...a las que tenemos derecho por ser víctimas... ...es que puede haber unas abogadas... ...que si queremos poner una denuncia... Bien, pues poner. volvemos... Es que cuando... ...volvemos al pleno de, de ayer... ...porque hubo otras mociones... ...en el apartado de, de esas mociones... ...también salió adelante por unanimidad... ...las presentadas por el grupo municipal de Vox... ...sobre la gratuidad de las llamadas... ...al teléfono de información 010... ...del Ayuntamiento y el plan de limpieza... ...de solares municipales y privados... Las dos de Ciudadanos relativas a la creación de la oficina Elche te acompaña y del distintivo Establecimientos Sostenibles y la del de Edil no ha escrito Eduardo García Ontivero sobre la creación de un registro público de proyectos culturales también salieron por unanimidad. Además, eh, se aprobó el texto del PSOE para pedir al Gobierno de España que elabore una ley de trata de seres humanos con fines de explotación social, mientras que se ha rechazado la del Partido Popular con fines de explotación sexual, perdón, mientras que se ha rechazado la del Partido Popular sobre la lucha contra la exclusión financiera de las personas mayores. Y al margen de las mociones, el Pleno de ayer también sirvió para aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales con motivo de a, los cambios que por la sentencia del Tribunal Constitucional se sí han tenido que introducir ...en el impuesto de la plusvalía... ...de cómo se va a pagar a partir de ahora... ...hablaremos más tarde sobre las ocho y media... ...con uno de nuestros asesores... ...y esta noche... ...les recordamos, será la primera en funcionar... ...en el barrio del Pla, el contenedor marrón el quinto contenedor para recoger la basura orgánica todos aquellos residuos que se descomponen. El equipo de gobierno ha enviado a todos los vecinos de este barrio unas 10.000 cartas con las recomendaciones para garantizar el éxito de este quinto contenedor que quiere implantarse en, el, en toda la ciudad y en las pedanías con el fin de reducir así la basura que acaba en los vertederos y reutilizarla para hacer compost. El concejal de limpieza Héctor Díez señaló en este programa que ese compostaje se va a destinar a parques y jardines de los municipios que forman parte del consorcio de la planta de basuras de Elche. Y además, el pasado viernes en Junta de Gobierno, Héctor Díez dio más detalles de la implantación de este quinto contenedor. Lo recordamos. Eh, hoy está relacionada con la implantación de la recogida de la orgánica. Como saben, eh, la próxima noche del 1 de marzo será... La primera noche de recogida de la fracción orgánica en el barrio del Pla. Una primera ruta que va a atender a unos 10.000 eh, viviendas del barrio del Pla y cuya puesta en servicio ya ha comenzado su cuenta atrás. Desde hoy la UT Elche ha comenzado a instalar por todo el barrio del Pla el, el quinto contenedor, el contenedor marrón, donde ya se está ultimando Eh, el listado de los primeros 100 grandes productores del de municipio de Elche que van a recoger la orgánica y que corresponde fundamentalmente a centros educativos, eh, a centros sanitarios, a mercados de abastos, algunos restaurantes y centros eh, deportivos. En este caso, la segunda ruta de la orgánica se dotará de 100 contenedores Y tal y como marca el plan integral de residuos de la Comunidad Valenciana, esta ruta de grandes productores será una ruta identificada, es decir, cada contenedor es exclusivo para cada centro al que se le asigna y funcionará eh, mediante apertura de llave manual. Y en la crónica de sucesos les contamos que ayer un hombre de 72 años cayó desde un primer piso en Santa Pola mientras arreglaba el toldo de su casa. La caída se produjo sobre las 10 y cuarto de la mañana en la avenida Escandinavia. El personal médico del SAMU asistió a la víctima. Le pudieron estabilizar tras realizarle diversas maniobras por lo que fue trasladado el herido con politraumatismos al Hospital General de Elche, en SAMU. Y por último, les contamos que la profesora de infantil del Colegio Aitana, María Dolores Legidos, está considerada como una de las 10 mejores docentes de España, porque acaba de ganar el premio Educa a Banca, unos galardones que reconocen la buena praxis de los docentes a nivel nacional de primaria e infantil. Con María Dolores Legidos hablaremos en unos minutos. Antes hay que dar paso a la crónica deportiva y a la previsión del tiempo.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 Son las 7 y 24 minutos de la mañana, tenemos 8,9 grados de temperatura y después de repasar las noticias locales eh, nos hemos centrado sobre todo en los acuerdos y mociones aprobadas ayer y en el debate tenso que hubo ayer en el pleno del mes de febrero. En deportes les vamos a hablar de la plantilla del Elche que vuelve hoy a los entrenamientos, eso nos lo cuenta nuestro compañero Paco Gómez. Muy buenos días Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana a los entrenamientos tras dos jornadas de descanso. El objetivo, limpiar la mente después de la dura derrota frente al Levante. El equipo ilicitano el próximo domingo tiene a uno de los rivales más en forma, posiblemente el que mejor llega en los últimos partidos, el Fútbol Club Barcelona de Xavi, que viene de golear al Atleti de Bilbao, al Nápoles y al Valencia. A todos les ha metido cuatro goles, es decir, ha conseguido marcar 12 goles en los últimos tres encuentros, tanto en la competición española de Liga como en la competición europea. Por tanto, va a ser un test de exigencia para los hombres de Francisco, que tras la derrota contra el Levante, el técnico dejaba claro que mentalmente, anímicamente, no iba a dejar ninguna secuela. Francisco. No, no, no, mentalmente nosotros somos muy fuertes y el que no lo esté ya he dicho muchas veces lo sacaremos nosotros Para nada, al final eh, este equipo de bueno, inició, está siendo buena la, la segunda vuelta eh, Es que es muy difícil ganar en primera división, es que este equipo que nos ha enfrentado hoy Es que a principio de temporada posiblemente todos hablarían de que tenía que estar del 8 para arriba Es que tiene jugadores de primer nivel y bueno, ya estáis viendo, esto, a todo el mundo le cuesta Ellos han ganado, llevan una racha buena, eh, no, nosotros no vamos a, a parar Eh, al final la realidad no es nuestra, Yo vengo diciendo hace tiempo, somos muy humildes, sabemos el equipo que tenemos, nuestra, nuestro objetivo cuál es y el que esté confundido posiblemente no, no está en nuestra línea y no, no va a ser así. A pesar de la racha frente al Levante, el Elche desde la llegada de Francisco lo ha ganado casi todo en el Martínez Valero, 13 puntos de 15 Merceda, 4 victorias y un empate. Los últimos tres partidos se han saldado con victorias, veremos si el equipo licitano es capaz de frenar a este Barça que viene goleando en los últimos partidos. Para ese encuentro, el técnico tiene la baja de Gerard Gumbau por sanción. Por cierto, buenas noticias llegaron ayer también para los y Verdes, puesto que el Cádiz no pasó del empate en su partido frente al Granada, con lo que definitivamente los ilicitanos tienen un colchón de 8 puntos sobre el descenso a pesar de la derrota. Hasta luego.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 Muy buen día. Para este primer fin de semana de marzo se nos cuela en el Mediterráneo una borrasca que va a aportar lluvia, descenso notable de las temperaturas y viento puntualmente fuerte. De momento continúa la estabilidad atmosférica, noche fría en el sur del Camp de Elche, con temperaturas que aquí en la ciudad... En la estación meteorológica de Telael se han bajado hasta los 8 grados. En pedanías como Matola, Derramador, Valverde, hemos alcanzado los 3 grados, 8 en Torrellano, 9 en Santa Pola. Hoy tendremos una jornada estable y anticiclónica con cielos despejados, viento en calma por la mañana de poniente, por la tarde viento flojo de componente sur que finalmente irá girando a sureste. Hoy suben las temperaturas máximas que aquí en la ciudad, van a rondar los 19 grados, en buena parte del territorio alcanzaremos los 19, 20 grados, en pedanías pegadas al Parque Natural del Hondo alcanzaremos los 21 grados. Mañana miércoles, por la tarde, comenzarán a llegar nubes de tipo alto que nos anunciarán cambios. Temperaturas todavía elevadas en torno a los 20 grados. Jueves, nubosidad en aumento. Por la tarde-noche, precipitaciones. Descenso de las temperaturas máximas en torno a los 18 grados. El viernes ya tendremos la borrasca en el Mediterráneo Occidental frente a nuestras costas. Nosotros estaremos en el sector menos activo, donde más va a llover en el litoral norte de la provincia de Alicante. Aquí se registrarán precipitaciones moderadas hasta las horas centrales del día. Viento puntualmente fuerte de componente norte. Descenso de las temperaturas máximas en torno a los 13 grados. El sábado se adentrará la borrasca por el Mediterráneo. Tendremos abundante nubosidad. Temperaturas en torno a los 15 grados.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 La profesora de infantil del Colegio Aitana, María Dolores Legidos, está considerada como una de las 10 docentes mejores de España porque acaba de ganar el premio EducaBanca, unos galardones que reconocen la buena praxis de los docentes a nivel nacional de primaria e infantil. En 2021 se presentaron más de 1.100 candidaturas de todo el país, candidaturas que elige el propio alumnado y las familias de estos en el caso de la categoría infantil. María Dolores Elegidos. Enhorabuena. Muchas gracias. <risas> Bien, ¿cómo fue la entrega de los premios? Pues fue una entrega muy, muy emotiva. Estuvimos eh, arropados por la ministra de Educación, Pilar Alegría. Eh, fue muy cercana con nosotros. Eh, estuvo preguntándonos, eh, apoyándonos. Y realmente, claro, reúnes con, con gente de tu profesión que son verdaderos cracks. Y dices, y, madre mía, ¿cómo estoy aquí con ellos? Aprendes mucho, porque aparte también era un congreso mundial de educación donde han hecho unas ponencias muy, muy interesantes que te aportan muchos beneficios para poder compartir con tus compañeros. Y, y luego eso, conocer a gente del gremio que, que la ves tan comprometida, tan comprometida con, la, con la profesión, con ese entusiasmo, con esa motivación, que vienes con las filas puestas. Pues María Dolores, no solo vienes con las pilas puestas, vienes con un premio eh, que es difícil <risa> es difícil de conseguir si tenemos en cuenta que se presentaban 1.100 candidaturas, eh, son muchos. ¿Era la primera vez que tus alumnos y las familias eh, te animaban a presentarte? No, además es que el, lo bonito de, de este premio es que realmente tú no te presentas, o sea, son ellos los que te presentan a ti. Entonces sí que es verdad que hay una parte en el baremo de méritos que, que viene eh, por las familias, en mi caso que son las familias de los niños de infantil, y luego tienes que presentar otra, otra parte importante, que también es un peso importante, de tus méritos profesionales que te piden. Pero claro, si las familias no te nominan, o sea, nunca puedes conseguir optar a ese premio. Entonces que te sientas tan querida por parte de, de tus familias, de tus alumnos, Eso es algo que te deja huella en el corazón, pero para siempre, sí. ¿Y cómo lo has conseguido? ¿Cómo una docente puede conseguir dejar huella, no solo en sus alumnos, sino en las familias? Pues yo pienso que lo más importante para llegar a las personas es, como decía Víctor Cooper, transmitir y transmitir alegría, transmitir eh, ganas, entusiasmo, quererlos. Y, ...y que se sientan realmente eso que, que tantas veces decimos familia y escuela que vayan de la mano... ...que vean que sí, que realmente van de la mano, que te tengan como, como una persona que puedan confiar en ti... Eh, ...y que se sientan también ellos súper queridos por ti, entonces cuando das y siembras... ...pues muchas veces recoges y en mi caso pues he tenido esa suerte de, de intentar ser cariñosa... ...ser cercana con mi alumnado, con mi familia... ...y me la han premiado de esta manera... ...que no tengo palabras desde luego... ...estoy muy, muy emocionada. Pero no solo te traes de Santiago de Compostela... ...que es allí donde se celebró... ...la entrega de premios... ...y ese Congreso Mundial... Sí. Eh, eh, ...la estatuilla o el diploma... ...del premio sí. Educa Banca ...sino que te traes también... ...como has dicho tú del Congreso Mundial... ...muchas ponencias que son interesantes... ...pues cuéntame... Exacto. ...¿qué has aprendido allí en el Congreso? Pues... He aprendido eh, una de las cosas que, que más me gustó dentro de, de las ponencias que, que pude estar escuchando. Eh, fue eh, un filósofo que, que decía que para, para educar, para estar metido en el mundo de la educación, lo más importante es estar loco, un poco loco, y tener esa, esa mente abierta, esa fantasía, esa imaginación, Y realmente cuando, cuando tú eh, vives esto de esta manera, te metes realmente en el mundo de, de la infancia, de los niños, te imaginas cuando eras tú de pequeñita y piensas las cosas que a ti te hacían ilusión y las transmites a tu aula, a tu clase, es cuando haces que realmente el motor del aprendizaje que en infantil es el juego, pues que, que realmente a partir del juego em, empiecen ellos a crear, eh, a, a ilusionarse, a ver las cosas de, desde otro punto de vista y es cuando se realmente se motivan y, y aprenden. Entonces, pues he visto ponencias pues, eh, de, sobre el pensamiento creativo, me he comprado un libro súper chulo de Creer para Crear. Eh, entonces, todos esos son instrumentos que vas teniendo en tu carrera, que puedes aportar, que puedes compartir con compañeros y que realmente, pues sí, pues tú puedes tener pues, algún talento, pero realmente te das cuenta que la suma de todos los talentos es lo que suma para poder enriquecerte como, como persona. Supongo que el mejor premio, que eh, eres joven, ¿no? María Dolores, no bueno, sé cuánto, joven, te, cuántos te años de profesión. Años. No. Yo te, yo, mis años de profesión, sí, eh, realmente, eh, yo llevo cinco años en este mundo de la profesión, porque yo realmente empecé a estudiar eh, diseño de interiores, me dediqué 20 años a, al mundo de las reformas, al diseño, y, y cuando un día eh, decidí entrar al CEU, y dije, mi madre es maestra, 40 años ya jubilada, que tiene pasión por la docencia, y siempre me la ha transmitido, y siempre tenía esa espina de decir, también me hubiera gustado ser maestra, mm -hmm. y, y un día lo, lo pensé, entré y, y me matriculé a, al CEU, al doble grado, a, a primaria más infantil, hice la especialidad de PT, de pedagogía terapéutica, y, y es lo más bonito que he hecho en mi vida, porque realmente no entiendo cómo con tan poquito recorrido, porque realmente llevo cinco años... He, he podido llegar a, a, a esto porque para mí a nivel profesional es, es pues mm, algo muy importante, claro. Entonces pues, estoy muy, muy, muy motivada y muy, muy contenta. Claro, con cinco años de profesión no puedes hacer un seguimiento de tu alumnado, no se ha hecho mayor y no regresa al aula para contarte su vida a la profesora de infantil. Eso, pero eso me encanta. <ríe> ya, quizá lo consigas, se, será tu siguiente reto, sí. María sí. Dolores. ...pero en esos cinco añitos de profesión... ...sí que ves la evolución de tus alumnos... ...ves que la creatividad... ...la alegría, el entusiasmo... ...al fin y al cabo el estimularles... ...es lo que sirve, les, es la les clave... potencia y aparte yo también he tenido alumnos... ...que los he repetido, o sea... Eh, ...los he tenido en cuatro años y he seguido con ellos en cinco... ...entonces he podido ver como una pequeña evolución... ...en ellos y realmente cuando tú les das esas herramientas... ...para poder crear, o pues a lo mejor estás enseñando matemáticas... ...y estás enseñando las formas geométricas... Pero de momento dices, venga, vamos a hacer una ciudad eh, con formas geométricas, a ver de qué ciudad me hacéis. Y de momento ves cómo es cómo ellos son tan pequeños y absorben tanto y ves qué capacidad creativa tienen y te hacen una ciudad llena de colorines, de triángulos, de cubos, de mezclan colores. Y tú lo ves y lo ves plasmado y dices, sí que es verdad, son esponjas, se están absorbiendo las pequeñas pinceladas que yo les doy, ellos me superan. O sea, que y no solamente en eso, en cualquier cosa. Eh, lo ves y dices, ¿cómo puede ser que siendo tan chiquitines puedan aprender tanto y, y, y realmente pues ver que, que el mundo lo pueden ver eh, desde sus ojos? Pero lo pueden ver desde de, de distintos puntos de vista, porque a mí una de las cosas que más me gusta de infantil es realmente la flexibilidad y sobre todo la creatividad, porque yo siempre he estado vinculada al mundo del diseño, entonces me está aportando mucho a, a, a, mi, a mi carrera ahora como docente. Entonces ves que, que realmente, oye, estás metiendo una manzana Y ves que esa manzana, ¿por qué tiene que ser siempre roja? ¿O por qué tiene que ser verde? ¿O por... Es que las manzanas eh, hay, es, hay verdes, hay rojas, hay amarillas Y ellos lo ven, y a mí me encanta cuando me dicen lo ¿lo podemos pintar de colorines? Digo, claro que sí, digo, si cuando son pequeños Tú ya les estás cortando las alas Y les estás haciendo unos esquemas De, de rectitud De hacer las cosas siempre de la misma manera encasillados Los estás acomplejando Mientras que si de la otra manera tú les estás dando alas y puedes hacer esto, puedes hacer lo otro, lo que estás haciendo es desarrollando esa creatividad que tienen, que les sirve para luego para muchas áreas, a la hora de, de expresarse, a la hora del lenguaje, a la hora de, de muchísimas cosas en la vida, a la hora de resolver un problema en un trabajo, de un equipo, de tal vez, que no solamente hay una solución, que hay muchas. Entonces eh, veo que, que es realmente es muy interesante, sí. Y tanto es la clave, esa imaginación, esa abstracción para resolver todos los problemas en la vida. Eh, por último, en ese congreso, todos los docentes que os reunisteis, eh, hablasteis de la factura que está pasando la pandemia a los niños pequeños en este país. Pues eh, ese es uno de los temas que, que a mí más, más me preocupaba cuando empezó la pandemia, porque realmente en mi, en mi colegio, en, en Aitana, donde estoy eh, trabajando. Eh, desde el primer, desde el minuto uno, estuvimos conectados con, con las familias a nivel online. Hicimos que, que los niños eh, pudiesen estar en contacto con, con la profesora. Eh, realmente eh, el aprendizaje no es lo mismo a nivel online que a nivel eh, codo con codo en el aula. Pero sí que queríamos que, que no perdiesen eh, Ese, esos hábitos de todos los días de hacer matemáticas divertidas, de hacer oratoria, de aceptar a través de la pantalla entonces eh, y que es verdad porque pues ha sido un reto porque eh, a nivel tecnológico y todo y hay muchas cosas que, que teníamos unas carencias muchos docentes y nos hemos tenido que poner las pilas, pero sí que es verdad que, que hemos dicho vamos a ver, eh, hay una pandemia eh, eso a los niños les está afectando, pues los niños eh, ...son unos campeones, unos superhéroes... ...porque realmente son los primeros que aprenden las normas... ...que son los primeros que te dicen... señor, antes de entrar a la clase te tienes que lavar las manos... ...hay que hacer esto, hay que hacer lo otro... ...porque son como personitas de la sociedad... ...y aprenden a una velocidad de vértigo... ...entonces sí que es verdad que, que ves que, que no es lo mismo... Eh, ...si no hubiera habido una pandemia que con pandemia... ...pero lo que yo desde mi clase lo que he querido siempre hacer... Hasta el año pasado mismo que ya empezamos con las clases presenciales, pero que ellos estuvieran envueltos en el mundo de, de la fantasía, de la magia. Si tuviéramos que hacer la semana literaria, pues vestirme la que ellos fueran uh -huh. las cartas, que fueran protagonistas. Y que la mascarilla era una parte más de, que teníamos que estar acostumbrados uh -huh. a llevar, pero que no se sintiesen ellos desplazados y, uh -huh. y, y pensando hay que pasar el curso como sea porque ha venido este bichito que es el COVID Pues da igual, es darle, eh, tenemos el bichito, pues vamos a jugar con el bichito y vamos a ver eh, eh, realmente que podemos seguir aprendiendo con Ajá. otras herramientas y otras cosas, pero intentar hacerlo pues eso, de la mejor manera cercana. Yo el año pasado tuve un aula internivel, Ajá. que eran dos cursos, cuatro y cinco años, y realmente se enriquecieron muchísimo los unos de los otros y aprendieron. Pues. Entonces sí que es verdad pues que, que la pandemia ha sido algo muy duro para todos en uh -huh. el tema de la educación, por supuesto, y sobre todo cuando ves que, que realmente te das cuenta de, de, de la gente que realmente tiene posibilidades uh -huh. y, y la gente realmente que a lo mejor en otros poles o en otros sitios tienen carencias, que no pueden tener una tablet, no pueden pues no pueden llegar a lo mejor uh -huh. a esos medios a claro. esos niños. Entonces pues realmente eh, ves muy diferencias estas cosas en la educación que, que realmente lo ves injusto porque uh -huh. piensas que todos los niños tienen que tener los mismos derechos. Y muchas veces es lo que decía la ministra eh, cuando habló ayer con nosotros que nos decía eh, las leyes cambian, están cambiando continuamente que muchas veces nos quejamos de, jolín, madre mía, cuántas leyes de educación han habido desde la uh -huh. primera ley, moyano hasta la última. Pero dices, uh -huh. realmente la, el aula lo hace el profesor. O sea, tú en tu aula siguiendo un proyecto educativo, evidentemente, que te marque el currículum, pero tú eh, eres libre pa para uh -huh. poder tú afrontar las cosas de, de una manera, claro. a intentar hacerlo divertido, hacerlo el juego, como he dicho siempre, el motor de ese aprendizaje uh -huh. y que los niños... Aunque no tengas recursos, porque claro. muchas veces dices, eh, es que claro, no tienes una pizarra digital, pero da igual, pero tienes plastilina, mm -hmm. pero tienes una calculina, pero, y, y, pero y, y tienes, tienes la creatividad, y, y tienes, y tienes la imaginación. Y tienes a la mejor docente de España, María Dolores Legidos. <risas> Después de escucharte, todos queremos volver, aunque seamos adultos, a, a tu aula. Gracias. Muchas gracias a ti, Rosmary.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 Mini punto limpio en Elche. Más cerca, más fácil. Es un mensaje de UT Elche y Ayuntamiento de Elche. Son las 8 menos cuarto de la mañana. Hemos estado contándoles desde las 7 las noticias y nos hemos centrado en ese tenso debate que se produjo ayer en el Salón de Plenos, con cruce de acusaciones entre la oposición y el equipo de gobierno a tenor de la moción que se presentó por parte de la oposición para reprobar a la consellera Mónica Oltra y para reclamar a la restricción del contrato. Al final, Compromís tuvo que enmendar esa eh, moción porque no quería reprobar a su consellera. Presentó otra propuesta que es reclamar Lo hemos contado, se lo hemos resumido, eh, reclamar pues, eh, que se rescinda el contrato. Pero queremos saber qué opinan los familiares, al fin y al cabo, de los residentes de Altavix, de lo que vivieron o de lo que vieron ayer en el Salón de Plenos, en ese debate plenario. Muy buenos días, Esther Pascual, miembro de Recova. Buenos días. Buenos días, Rosemary. ¿Qué dicen los familiares de lo que se aprobó en el Pleno y de la discusión política? Eh, sobre lo que se aprobó en el Pleno es totalmente insuficiente nosotros al margen de la moción del PP, teníamos una declaración institucional solicitada eh, con dos puntos que no han salido por ningún sitio nosotros no incluíamos la reprobación de Mónica Oltra pero sí pedíamos una investigación en los score de las muertes acadecidas en nuestra residencia y pedíamos también aquello que la consellera dijo cuando vino aquí la vicepresidenta eh, Mónica Oltra dijo que ya iba a ejercer Aquellas reformas que la empresa no, no acometía y luego a repetir eso, ese, ese dinero a la, a, a la empresa no lo ha hecho. Pero es que ni siquiera ha hecho lo que sí que le compete a ella. Como son, por ejemplo, las camas articuladas que llevamos un año esperando. Y sobre el debate, pues, ¿qué te voy a decir? Perplejos. Perplejos porque esto no va de partidos políticos. Esto no va de partidos políticos. Esta es una residencia que está en el CES. Y como residencia que está en el CES, la administración más cercana, que es nuestro ayuntamiento que son nuestros representantes de los diferentes partidos, tienen que apoyar esta, esta reclamación ya que lleva... Yo ya no sé los meses, desde noviembre del 2020 nos reunimos la primera vez con el alcalde. No puede ser, Rosmari. Esto, hay una confusión en los términos. Es que lo que queremos es unidad y una reclamación a Valencia unánime. Pues, Esther Pascual, ¿qué van a hacer ahora? Pues, seguir. Nosotros siempre seguimos. Eh evidentemente la desazón que se nos queda es enorme, pero tenemos que seguir, pues queremos que de verdad nos pongan sobre la mesa esos documentos que dicen que acaba en octubre de, de este año, que según los que nosotros tenemos no es así, y de verdad queremos que, nos, que, que esas cantidades que dijo ayer Esther Díaz, que se han invertido, que no son así esas cantidades, pero ¿cómo se va a invertir 500.000 euros en mantenimiento? Si las camas están rotas pero es que no hay ningún mantenimiento ni hay ninguna cantidad mmm, por ese montante invertido en esa residencia, pero es que esto no viene de ahora, que hace años ya ocurrió lo mismo, se adjudicó un dinero a esa residencia que nunca se invirtió allí, es que esa residencia está abandonada, entonces no nos queda otra que seguir, Rosmary, seguir pidiendo, seguir exigiendo, pero es que de verdad hace falta suplicar tanto para que nuestros mayores estén bien, de verdad, no, ...no, no, no, lo vemos, no lo vemos de recibo. Pues muchísimas gracias, Esther, por aportar esa opinión de los familiares... ...a lo vivido ayer en la sesión plenaria, gracias. Gracias a ti. El coche que quieres no está disponible. Por favor, mantente a la espera. No esperes más. En Kia tenemos muchos coches esperándote. Acércate a tu concesionario Kia y descubre si el tuyo está disponible.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 Quedan 10 minutos para llegar a las 8 en punto de la mañana y nosotros volvemos a recordar la crónica deportiva de Paco Gómez porque hoy comienzan los entrenamientos del Elche Club de Fútbol para preparar el encuentro contra el Barça de este domingo. Muy buenos días, Paco. Hola, buenos días. La plantilla del Elche Club de Fútbol vuelve esta mañana a los entrenamientos tras dos jornadas de descanso. El objetivo, limpiar la mente después de la dura derrota frente al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 Your sweet kiss is your arms open wide This fever for you La Glorieta, con Rosmar Alonso. Son las ocho en punto de la mañana, damos la bienvenida a los que se incorporan en esta segunda hora del programa La Glorieta, venimos desde las 7 contándoles las noticias y es que... ...comenzamos el mes de marzo con una nueva polémica... ...porque ha disgustado y mucho el anuncio... ...que ayer realizó la agencia pública ADIF... ...de quitarnos la parada de Atocha... ...al ave de Elche Alicante... ...la intención es alejarla del centro esa parada... ...y que la tenga ahora en Chamartín... ...a nadie le ha gustado... ...y el alcalde ayer en un receso del pleno... Va a pedir explicaciones, dijo, por escrito, y va a exigir que esto no ocurra. Nos lo resume, nos lo cuenta hoy nuestra compañera Gianni de Perona.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 Posición. Tampoco gustó para nada eh, a los familiares de los residentes eh, del centro de Altavix lo que ocurrió ayer en el salón de plenos, en el debate plenario. Nos lo cuenta ahora de forma resumida Marga García. Muy buenos días Marga, cuéntanos. Buenos días Ros. El cruce de declaraciones entre gobierno y oposición volvió a surgir ayer en el pleno de febrero. Esta vez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 Pues gracias Marga por ese resumen y nosotros hemos hablado hace unos minutos con la representante de los familiares de los residentes de Altavix, Esther Pascual, quien ha señalado que es totalmente insuficiente lo que se aprobó ayer en el Pleno. Ellos pedían la declaración institucional para que se investiguen las muertes ocurridas en el centro, en les cars Valencianes. Y también pedían que la consellería de Mónica Oltra, de forma subsidiaria, pudiera ejecutar las reformas que aún no se han llevado a cabo. Esto es lo que ocurría en cuanto a la moción de la residencia de Altavix y otra moción que no se aprobó, ...fue la de urgencia de los, del Partido Popular... ...que mostró su preocupación por esa decisión... ...de cambiar la parada del ADE. También siguiendo con el Pleno... ...en el capítulo de mociones se aprobó... ...tras rectificar compromiso el texto... ...por criticar a la derecha la moción... ...con motivo del Día Internacional de la Mujer... Solo el grupo de Vox no mostró su apoyo... ...a la lucha feminista por no creer en ella. Y además hubo otras mociones en el apartado... ...en ese apartado que salieron adelante... ...por unanimidad como por ejemplo las que presentó Vox sobre la gratuidad de las llamadas al teléfono de información 010 del Ayuntamiento y el plan de limpieza de solares municipales y privados. También las dos de Ciudadanos relativas a la creación de la oficina Elche te acompaña y del distintivo establecimiento sostenible y la del Edil no ha escrito Eduardo García Ontiveros sobre la creación de un registro público de proyectos culturales. Además salió adelante el texto del PSOE.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 ...precisamente prohibir la prostitución... ...mientras que se rechazó la del Partido Popular... ...sobre la lucha contra la exclusión financiera... ...de las personas mayores... ...y al margen de las mociones... ...el Pleno de ayer sirvió para aprobar... ...esa modificación de las ordenanzas fiscales... ...con motivo de los cambios que por la sentencia... ...del Tribunal Constitucional... ...se han tenido que introducir... ...en el impuesto de plusvalía... ...de cómo se va a pagar a partir de ahora... ...hablaremos sobre las ocho y media de esta mañana... Y también les recordamos que esta noche será la primera eh, que funcione en el barrio del Pla el contenedor marrón, el quinto contenedor para recoger la basura orgánica, es decir, todo aquello que se descomponga. El equipo de gobierno ya ha enviado a todos los vecinos de este barrio 10.000 cartas con las recomendaciones para garantizar el éxito de este quinto contenedor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 Tenemos el alcalde y la concejal de urbanismo que van a informar sobre los asuntos que se abordaron ayer en el Consejo de Administración de Pimesa. También hoy a las 11 en el Salón de Plenos habrá lectura de manifiesto con motivo del Día Mundial de Enfermedades Raras que se celebró ayer lunes. La concejal de igualdad, el concejal de igualdad Mariano Valera va a presentar los actos organizados con motivo del Día de la Mujer. Y por la tarde, pues el alcalde y miembros del equipo de gobierno van a asistir a la inauguración de una nueva sede de la ONCE, en la calle Antonio Antonasencio. Asencio, y a las ocho y media, el alcalde y la concejal de fiestas van a asistir a la presentación del cartel de Semana Santa, porque mañana comienza la cuaresma. Hablaremos de esas actividades eh, que son la antesala a la Semana Santa ilícita. Y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 Y lavar bares para vivirlos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 8 y cuarto de la mañana, es momento de abrir esa ventana al mundo, de repasar los eh, titulares de los principales diarios nacionales. Hoy vuelven todos pues, a, a coincidir con eh, la, el, ataque a Rusia, el ataque de Rusia a Ucrania. Todos eh, traen en portada fotografías, imágenes muy duras de los fallecidos, de las víctimas. El país titula en portada la Unión Europea da un giro en su política de defensa para armar a Ucrania. Europa se implica en esta guerra con medidas sin precedentes, dice Bruselas va a coordinar la entrega por los 27 de material militar a Kiev para repeler la agresión rusa. El movimiento enfurece a Putin, que amenaza con atacar los convoyes europeos de armamento y Rusia bombardea ciudades del país, pero está dispuesta a continuar el diálogo iniciado con Zelensky. La fotografía de portada es durísima, con eh, los cadáveres de dos militares ucranianos, los cuerpos de dos, so ah, no, de dos soldados rusos, ayer junto a una escuela destruida durante los combates en la ciudad de Kharkov. También dicen que redes de ciudadanos de Nipro tiran de lo que tienen para luchar, manual para la resistencia a la ocupación y las sanciones ya empobrecen a los rusos, los precios se disparan y se extiende el temor a un corralito. Y tiene, dedica también en portada El País a ese informe de los expertos de la ONU que admite que subestimó los efectos del calentamiento global. Dice que el cambio climático genera ya daños mayores de los previstos. Las ciudades españolas podrán cobrar por ir en coche al centro. Ese es el titular de los titulares del diario El País. Veamos El Mundo también eh, recoge los cadáveres de soldados y titula negociar la paz en mitad de los bombardeos. Ucrania reconoce ciertos avances mientras denuncia ataques contra la población y pide su ingreso inmediato en la Unión Europea. Cientos de miles de refugiados colapsan Leópolis, última escala en su huida a Polonia. Sánchez se desmarca de otros líderes europeos... ...y no va a enviar armamento al ejército ucraniano. Y Vocento cancela todos los contratos... ...con empresas rusas por la invasión. El mundo, ¿qué dice el mundo? Pues el mundo recoge imágenes de los bombardeos... ...y de la población huyendo. Y titula Putin negocia con Ucrania... ...mientras se ensaña con su población civil... El gobernador de Kharkov, segunda ciudad del país, tilda de genocidio el bombardeo de zonas residenciales mientras se reunían en Bielorrusia para alcanzar la paz. Zelensky pide entrar en la Unión Europea. También titulan que el presidente del gobierno Sánchez descarta enviar armas y no aclara si lo impone Podemos. Se desmarca de Berlín y no subirá el gasto en defensa. Moscú prohíbe transferir divisas al extranjero para apuntalar el rublo que se desplomó ayer. Suiza, Suecia y Finlandia abandonan su neutralidad. El país helvético adopta el paquete de sanciones impuesto por la Unión Europea y va a congelar activos. Y también tiene el mundo espacio para la crisis del Partido Popular y apunta a Feijó como posible sustituto de Pablo Casado y titula Feijó planteará un PP descentralizado. Casado ofreció a Ayuso adelantar el Congreso de Madrid si firmaba la paz. Y la razón, como lo titula, pues... Titula que Ucrania pide entrar en la Unión Europea mientras la guerra se recrudece. Kiev y Moscú concluyen sin avance su primera reunión para negociar una salida a este conflicto. Rusia asegura controlar la mayor central nuclear de Europa y el rublo se hunde. La fotografía que viene en portada son dos policías que cachean a un sospechoso ayer en la ciudad de Kiev. También dedican, tienen tiempo para otras noticias, por ejemplo, para el Mobile World Congress, que se inauguró ayer en Barcelona y titulan que Payete pide respeto a los telecos y un coste justo de la red. El presidente de Telefónica arremete contra los privilegios de Google y Facebook en este congreso. También tienen... Eh, Eh, titulares para la crisis del PP Feijó se rodea del aparato de Génova con exministros y veteranos la generación de Martínez Maillo servirá de apoyo al gallego Casero y Herbías tienen un futuro negro y cuenta atrás otra de las noticias que titula cuenta atrás de Sanidad para suprimir las cuarentenas ofensiva de Cataluña contra las mascarillas en interior en un plazo de tres semanas a un mes Y esto también dedican FIFA, UEFA y Euroliga, expulsan a Rusia, le prohíben jugar en sus competiciones y la selección no va a disputar el Mundial. Y por último dedican un, en cultura a Bumburi, al cantante y compositor, al músico, deja los escenarios por salud, lo que era placer ahora. Es sufrimiento, lo entrecomillan sus declaraciones. Bien, pues hemos hecho un repaso a los titulares de la prensa nacional que, como ven, tienen la mirada puesta en lo que está ocurriendo en la guerra rusa en Ucrania. Nosotros continuamos, son las 8 y 21, continuamos con la crónica deportiva y también con la previsión del tiempo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Comercial persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje.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 8 y 24 minutos de la mañana. Es tiempo para la información deportiva. Eh, la plantilla del Elche vuelve hoy a los entrenamientos. Nos lo está contando Paco Gómez desde las 7 de la mañana para preparar ese partido importante del domingo contra un Barça que viene crecido por sus victorias tanto en Liga como en Champions. Pero el entrenador Francisco afirmó ayer que el equipo Blanquiverde está fuerte mental y físicamente con jugadores de calidad. Escuchamos La Crónica, escuchamos a Paco Gómez.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 Con Marga García, Tele-Elche, Radio Marca. Nos gusta Elche.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 Pienso, que habladurías no se vive todo el tiempo, que la vida corta para decirte lo que siento, esto es algo que te saco desde muy adentro. El mi puño y letra las palabras me revelan, que las pongo todas para que ellas no me duelen. el prendido, perdona, pero tu me mensaje no se olvida. Me he mezclado a moridos si y lido caída. Fuego, esto está que arde, y la valentía de los sueños llega tarde. Juega, juego, como quieras, decido esta noche mi mente mis reglas. Escribiendo mis cuadernos, cojo el tono por los cuernos, nunca pierda la otra noche fría en la ciudad la gente te ofrece de todo entre vampiros y lobos se ponen las caras en la nuca y con realidades para verlas las diminutas por un instante de afuera se tiera le otajos el cielo no sé qué esperan ante hey, no enojos como mismo que lo bailen a tu ritmo ya se siente el magnetismo rompan todo la no sé qué hacer alguien llegó nunca se fue Bueno, pues necesitamos el ritmo de este grupo, de la pegatina, para hablar de algo que al contribuyente, pues tememos, que son los impuestos. En el pleno de ayer, lo hemos dicho, se aprobó una modificación de las ordenanzas fiscales porque había que adaptar el impuesto de la plusvalía. Hay cambios en ese impuesto debido a esa sentencia del Tribunal Constitucional. Eh, que anuló el impuesto y, a, y ahora hay concretamente el sistema de cálculo y ahora hay otro sistema para calcular la plusvalía. Pues bien, para conocer los detalles y cómo queda esa ordenanza fiscal después de esta modificación, contamos con el abogado Alex Baeza del grupo Galsán Consultores y además especialista en Derecho Tributario. Muy buenos días, Alex. Buenos días, Meri, ¿qué tal? Eh, bueno, queremos saber ¿Cómo se va a pagar la plusvalía a partir de ahora? Bueno, pues eh, mira, en primer lugar, yo creo que para, eh, para centrar el, eh, pues el porqué de, de, esta, de esta reforma o esta adaptación de las ordenanzas fiscales, de forma breve, pues conviene saber por qué hemos llegado hasta aquí. Eh, bueno, creo que todo el mundo habrá escuchado eh, o habrá oído hablar pues, de estas sentencias que tú hablabas, del Tribunal Constitucional y del Tribunal Supremo, que se llevan dando desde el 2017. Eh, con estas sentencias se declaraba en un principio inconstitucional determinados preceptos de la Ley de Agendas Locales, que es en las que se regula eh, este impuesto de la pluralidad. Eh, concretamente, eh, se declaraban inconstitucionales... Eh, los preceptos, pero solo en determinadas situaciones, no el precepto en sí eh, dado que en la forma de cálculo, eh, que es lo que aquí nos importa para, pues, para ver el resultado, lo que teníamos que pagar por el impuesto eh, de la pluralía, eh, se trataba de, de un método de cálculo que era objetivo y directo, es decir el impuesto de la pluralía, concretamente o más técnicamente, que se llama el impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana eh, debería grabar o se debería tributar por el incremento del valor De tal forma que la fórmula que teníamos eh, hasta ahora eh, no, no tenía en cuenta dicho incremento, es decir, era una fórmula objetiva. Para entendernos en un ejemplo muy práctico, pues se tomaba el valor catastral de un inmueble, se multiplicaba por unos coeficientes, dependiendo del número de años eh, que hubiera estado eh, el, el inmueble en tu posesión, y eso determinaba la base imponible que estaba sujeta a tributación. Eh, pues bien, con esa fórmula, ...evidentemente no se tenía en cuenta si había habido incremento o decremento en, en, eh, en el valor de esos eh, terrenos que ahora transmitíamos... ...y por lo tanto se pagaba mmm, de una forma objetiva. El, el, el hecho imponible del impuesto en realidad no se estaba dando. Eh, pues bueno, el, la última sentencia del Tribunal Constitucional, la del 2021, ya declara inconstitucional esta fórmula de cálculo... ...no en determinadas situaciones, como venía pasando hasta ahora sino ya la declara totalmente inconstitucional y la expulsa de nuestro ordenamiento jurídico. Eh, como consecuencia de esta sentencia del tribunal constitucional, pues nuestro Poder Legislativo eh, reacciona. Eh, hay que tener en cuenta que esta sentencia es del 26 de octubre del 2021 y la nueva regulación de la plusvalía se hace por Real Decreto Ley, aprobado 8 de noviembre, es decir, escasos días después. Eh, es curioso, además... Eh, El, el título de este Real Decreto Ley, que dice que se aprueba eh, para adaptar el impuesto de la plusvalía a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional, que de reciente no, teni, no tiene nada. Porque ya, desde el llevaba 2017, años. Sí. Mm. Claro, efectivamente. Desde el 2017 el Tribunal Constitucional ya está advirtiendo al Poder Legislativo que es necesaria una reforma y mm, eh, el Poder Legislativo ha, ha reaccionado con una quietud no se ha preocupado ¿Por qué? Porque de momento Como no estaba anulada eh, No estaba expulsado el precepto Sino que solo No se aplicaba En determinadas situaciones Pues el impuesto de pluralía Sería teniendo virtualidad Ahora ya O en el 2021 Cuando el Tribunal Constitucional Por fin eh, Da un palo <risa> Hablando claro Al Poder Legislativo Y dice No, mire, señores Hasta aquí Ya esta forma de cálculo Es totalmente inconstitucional Y atenta contra el principio De capacidad económica Es cuando se reacciona ...y se, eh, en escasos días eh, se publica el decreto ley. Eh, lo que me preguntaba Rosmery, lo que sí, nos interesa... ¿cómo se va a pagar a partir de ahora? Eh, eh, es, es obvio que va a beneficiar al ciudadano... ...porque las previsiones de recaudación... ...eran de cuatro y pico millones y ahora es la mitad. Eso significa que va se va, se va a pagar menos, ¿pero por qué? Sí, eh, no es que se vaya a pagar menos, Rosmery. Es que ahora se va a pagar el impuesto en los supuestos en los que debía pagarse, es decir, solo en los que va a haber incremento. No tenemos que fijarnos en que ahora se va a recaudar menos, como nos están diciendo el ayuntamiento, sino que lo que se ha recaudado hasta ahora igual no era lo que se debiera recaudar. ¿vale? Hay que poner el, el acento ahí. Eh, no es que vaya a ser más beneficioso para el contribuyente, sino que las situaciones, el ejercicio exigir y la pluralidad van a poder ser menos. Y, y, y tampoco, y tampoco es así. Eh, a ver, y la, la nueva ordenanza fiscal que aprueba el Ayuntamiento de Elche, que bueno, es simplemente va a ser un reflejo del Real Decreto Ley, eh, establece, la novedad es que se establecen dos sistemas de cálculo o dos sistemas para pagar la cruzaría. Eh, el primero de ellos, ...prácticamente es, eh, es idéntico al, al que teníamos... Es, eh, eh, ...es un sistema de estimación directa... ...en el que igualmente la base imponible... ...se calcula de acuerdo al valor catastral... ...que tenga el IMUL en ese momento... ...y se multiplica por unos coeficientes... Eh, ...en función del número de años... ...aquí viene un poco la novedad... ...aquí lo que, lo que se ha hecho es que estos coeficientes... ...ahora eh, tienen unos límites máximos... ...es decir, se han adaptado... ...y además son unos coeficientes que se van a revisar anualmente para adaptarlos a la realidad del, del, del mercado y a la realidad del valor de los terrenos, cosa que antes eh, eh, no, no, se hacía, no se hacía. Además, también se establece la posibilidad de que el ayuntamiento, ya veremos cuánto lo hace, cuántos los hacen, si el BNC concretamente lo hará, eh, rebaje a la hora del pago de la frutadía eh, un 15% el valor catastral, de tal forma que eh, así, por resultado, siempre va a ser menor. Pero bueno, uh -huh. este primer sistema es muy parecido al anterior, con determinadas peculiaridades, eh, pero muy parecido. Ahora, podríamos decir, oye, pues si sí, es muy parecido, ¿qué es lo que hemos ganado? Bueno, eh, pues, lo que hemos ganado es que, eh, el, de acuerdo con la sentencia del Tribunal Constitucional, pues ahora el Poder Legislativo, aparte de este método, nos da una alternativa uh -huh. para que el contribuyente calcule el impuesto de otra forma. Eh, es una especie de estimación directa. Es decir, aquí el contribuyente puede realmente calcular cuál ha sido el incremento de valor de su terreno y en vez de tributar por el sistema objetivo de los coeficientes, calcular ese incremento y eh, pagar el impuesto de acuerdo a ese valor. Uh -huh. ¿Cuál es el problema de este sistema? Pues que le dejamos al contribuyente la carga de la prueba y el peso de todo el trabajo. Es decir, los ayuntamientos nos dicen, vale, ¿no quiere usted mi método de estimación objetiva? Haga el suyo. Haga el suyo, pero hágalo usted Y demuéstreme usted que, eh, que el incremento del valor que me dice Usted sea 10, sea 20 ¿Por qué? Es decir, le estamos imponiendo otra obligación más, si no tiene, si no tiene pocas, al contribuyente. Claro. Y además y tener no que pagar, prometemos. claro, y tener que pagar a un abogado que te lo haga. Oh. Efectivamente, porque vale. normalmente los contribuyentes, como, como, como debe ser, no entienden de, de derecho. No. Entonces, se pueden dar situaciones de y decir: Oye, mira, yo sé que he ganado menos, por, por, yo he comprado mi casa y la he vendido y he ganado menos, pero realmente El incremento del, eh, del valor del suelo se ha dado, no se ha dado. ¿Qué necesito para calcular eh, eh, ese incremento de valor? ¿Cómo, cómo lo declara? Mm -hmm. Al final todo esto va a suponer que los contribuyentes tengan que acudir a un especialista, a un asesor o a un abogado si quieren tener cierta seguridad. Y además, y además Ay. el ayuntamiento siempre se reserva la facultad de comprobar eh, si sí, es el, cierto o no las declaraciones, que... claro, el cálculo. Eh, claro. Alex, es que no tenemos Por mucho frente. tiempo y ya muchas preguntas, está todo, creo que cl clarísimo, dices que si solo se va a pagar en caso de crecimiento del valor, del valor. Eh, claro. lo, hay dos métodos, uno el propio contribuyente y otro el del Ayuntamiento, que podría, no está asegurado, rebajar el 15% el valor catastral. Bueno, esperemos que haya una rebaja del 15%. Pero la otra pregunta, y con esto termino, hay mucha gente que nos estará escuchando y que ha heredado o ha donado casas, viviendas, bienes, antes del 26 de octubre de 2021, y que todavía no había eh, registrado, por lo que sea, ejecutado herencia, lo que sea... ...pagado la plusvalía. ¿Qué va a pasar... ...con esa gente? Pues... Eh, ...esas son situaciones... Que, ...que van a ser susceptibles... Eh, ...pues... ...de, de, de litigios. Eh, las, el, los hechos imponibles... ...que se hayan dado entre el... ...26 de octubre... ...y, y, el, y el 8 de noviembre... Eh, ...ahí hay un vacío legal. Es decir, quien... Quién, Para que nos entendamos, eh, el devengo, es decir, cuando eh, en el caso de sucesiones que, que me que me, abrías, que me hablabas, o de donaciones, si la muerte eh, del causante se ha producido entre el 26 de octubre y el 8 de noviembre, ahí no se debería pagar, bueno, no se debería, no, no se va a pagar plusvalía, no se va a pagar plusvalía porque no teníamos regulación para calcular la base imponible. Las, las que se hayan devengado antes del 26 de octubre, pues si están todavía eh, no se han liquidado y, y, y se liquidan. Ahora tampoco pagarán por tampoco pagarán pulparía. Es decir, eh, aquí el momento temporal clave es el 8 de noviembre. Ya tienes que pagar con los dos métodos actuales. Muy eh, bien, pues Alex Baeza, no hay más tiempo. Muchísimas gracias, eh, Nada, por, bien, eh, gracias. por esta gracias información tan útil para el contribuyente. Muy bien, gracias. Un placer.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 El que mejor habla de ti, tu ex, siempre. Anda, vuelve con tu ex. Vuelvealexterior.com Publiantón Ya pods probar a Elche el contenidor del psicotet residuos. Recicla el Teus cartuchos de impresora, bombetes LED y de bajo consumo. Piles y baterías, acumuladores, psicotets Electrodomestics CDs y DVDs. Localiza al teu mini.net próximo. Es veuràs situats a Carrus, Mercat Central, Pasei Germanies, Centre de Congresos i Plaza Castella. MiniPunt.net a Mesa a prop. Més fàcil. És un missatge de UT i y Ajuntament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 dream thought has wings and lots of things are seldom what they seem sometimes you think you've lived before all that you live today things you do come back to you as though they knew the way the tricks your mind can play it seems we stood and we talked like this just like this once before once before we, we looked look Each other in the same way then, then. But I can't remember where Where, oh, where I swear where, I can't remember darling where, where, where, when, when, when the clothes you're wearing you are the clothes you that you wore that you the smile you're, you're smiling you were smiling, were smiling, smiling then. then I can't remember Well, when I, still, I just can't, just can't remember when, when, when. Some things that have happened for the first time, mm -hmm. they all seem to be happening once again. Seems to me it just keeps happening again. And so it seems we have met we have once. Before. before and then we laughed once, once before we also loved once before but who knows be happening once again, Here we go, it's happening. and it's so strange. it seems, we have met we have once, before. once before, and then we laugh, and then we laugh. once before, before. So love, also love. Once, before. once before, but who knows, Bien, pues después de la música de Fran Sinatra, cuando son las 8 y 51, hoy vamos a conectar un pelín más tarde de lo normal. Estábamos hablando del impuesto de la plusvalía, así que vamos a conectar a esta en estos momentos, cuando quedan nueve minutos para llegar a las 9 de la mañana, con eh, Jesús Iniesta, de la Sala de Control de Tráfico del Ayuntamiento de Elche. Muy buenos días, Jesús. Hola, buenos días, Ross. Hoy, pues, hoy, ...hoy la crónica cambia con respecto a, a crónicas anteriores... ...porque estamos ya en la operación entrada a los colegios, ¿no? Efectivamente, eh, ahora mismo a esta hora de la mañana... ...ya comenzamos a notar un aumento del tráfico... ...en las vías principales de la ciudad... ...debido a la hora punta de entrada a los centros escolares... ...en concreto encontramos tráfico muy denso... ...en el puente del ferrocarril dirección Alicante... ...con retenciones en los accesos a la rotonda... ...de la estación Leche Parque... ...en Virgen de la Cabeza y en Maestro Adenis... ...en el Puente de la Generalita la circulación es densa... ...con retenciones puntuales en las calles... ...Fallos de León y Eduardo Fernández García... ...circulación muy lenta en Puente de Canalejas... ...y Puente de la Virgen con tráfico muy intenso... ...en Mayor del Pla, Calle Ángel y Alfonso XII... ...tráfico muy intenso con retenciones puntuales... ...en las calles Juan Carlos I, Daoís y en Porta de la Morera...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 ...y recordar que la circulación se hace más complicada... ...en las proximidades de los centros escolares... Porque, ...por lo que hay que tener mayor precaución en estas zonas. Eh, como, como, eh, ¿Hay, algún, ¿Hay algún corte de tráfico eh, preparado sí. para hoy? Sí, sí, efectivamente. Eh, como cada martes, la calle Arquitecto Verde en Puertas Coloradas... ...está cortada durante toda la mañana por la instalación de Mercadillo... Y hoy mañana, de 15 a 19 horas, se cortará la calle Facho, eh, atención al paseo de Santa Lucía que cambiará el sentido desde la calle San Vicente y así dar acceso a las calles Triquet y Capitán Lajer. Uh -huh. y y eh, Jesús, y es, es importante, el, ¿el carrer Facho a qué hora se corta? A las 15 horas, a las 3 de la tarde, hasta las 19 horas, 7 de la tarde. Ah, tanto hoy como mañana, a la misma hora. Hoy tres. Y mañana, efectivamente, de 3 sí. a 7, son cortes parciales, ¿no? que solamente es. esas horas. Bien, uh -huh. pues eh, lo, es importante saberlo porque es una vía de acceso al centro. Uh -huh. Muy bien. Y, y nada, y, y eso es todo. Y por último, pues nada, recomendaros salir con tiempo de casa, ponerse el cinturón de seguridad y hacer uso intermitente en todas nuestras maniobras, también y especialmente dentro de las rotondas. Y esto es todo desde la sala de control de tráfico del Ayuntamiento de Elche por una circulación fluida y segura al servicio del ciudadano. Muy bueno, buenos días. Buenos días Jesús, muchísimas gracias por esa información importantísima. Lo han escuchado ustedes. Hay mucho tráfico denso de en distintos puntos de la ciudad, en las principales vías de acceso y además retenciones, sobre todo en zonas donde eh, hay colegios, donde eh, estamos en la hora punta de entrada a los centros educativos y recuerden. ...que tenemos ese corte de tráfico del Carrer Facho... ...y ese cambio de sentido en las eh, Eres de Santa Yusia... ...en esa calle que nos dirige hacia Maestro Albeniz ...donde por cierto ha dicho que también hay retenciones... ...en Maestro Albeniz en estos momentos... ...como en la avenida Juan Carlos I, eh, calle Daudiz... Eh, ...en Fray Luis de León, en partes Encarnades... ...y en determinados eh, también puntos de, de Altavís... ...como en Puente de Ferrocarril... Bien y en Maestro Albeniz, como hemos dicho, esta es la información desde de hoy, cuando faltan cinco minutos para llegar a las nueve en punto de la mañana. Nosotros continuamos a las nueve, daremos un repaso a toda la actualidad, a las noticias que hemos venido contándoles desde las siete de la mañana y a las y hoy por ser martes recuerden que a las nueve y cuarto analizaremos todos estos temas, los que se debatieron en el pleno y los anuncios que no han gustado en el debate de la tertulia política de los martes hoy tendremos a la portavoz de Compromis Esther 10 y a la portavoz de Ciudadanos Eva Crisol eso será dentro de media hora la glorieta con Rosmar y Alonso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 ...estás escuchando La Glorieta con Rosemary Alonso. Hemos llegado a las 9 en punto de la mañana... ...La Glorieta lleva contándoles las noticias desde las 7 de la mañana... ...hemos hecho ese repaso también a los titulares de la prensa nacional... ...y en 15 minutos tendremos aquí a la portavoz de Compromís... ...y a la portavoz de Ciudadanos para seguir analizando los acuerdos de ayer... ...y sobre todo la noticia que no ha gustado nada que ha disgustado muchísimo a los partidos políticos que pidieron explicaciones el anuncio de Adif de cambiar la parada del AVE, de la línea AVE de Elche Madrid, de Atocha, llevarla a Chamartín. Eso significa alejarla del centro. Nos lo cuenta Yanire Perona. Muy buenos días, Yanire.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 Eh, ...que hace el gobierno a la provincia de Alicante... ...y además cómo calificó de inadmisible el cambio...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 Estación de Atocha, dos horas y diez minutos que resuelva, que atienda esas necesidades de relación entre Elche y Madrid para favorecer el desarrollo económico, la actividad turística. Bien, pues esta reivindicación la analizaremos en unos minutos con, en nuestra tertulia política de los martes y también el debate fue incluso más tenso el que se produjo ayer en el pleno con motivo de las deficiencias de la residencia de mayores de Altavix. Nos lo resume porque hay que resumir. Lo que hubo, hubo un cruce de acusaciones entre la oposición y el equipo de gobierno. A, pues a, a instancias de esas mociones, esas declaraciones institucionales que pedían los familiares que se produjeran en el Pleno y que finalmente no ocurrió así. Nos lo cuenta Marga García. Buenos días, Marga. Buenos días, Ros. El cruce de declaraciones entre gobierno y oposición volvió a surgir ayer en el Pleno de febrero. Esta vez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 Pues hoy hemos entrevistado a la representante de los familiares de los residentes de Altavís, Esther Pascual, y ha calificado que es totalmente insuficiente lo que se aprobó ayer en sesión plenaria. ...lamenta que no saliera adelante esa declaración institucional... ...que ellos pedían para la investigación de las muertes... ...en Scars Valencianes y para que la consellera Mónica Oltra... ...desde su consellería ejecute las reformas que son necesarias... ...y que aún están por hacer de forma subsidiaria. Como ven, eh, pues ese debate plenario de poco ha servido... ...para responder a las reclamaciones, exigencias... ...de los familiares de las residencias de ancianos. Y seguimos con el Pleno porque también hubo debate... En, ...a la hora de aprobar la moción con motivo del Día Internacional de la Mujer. Al final Compromís tuvo que rectificar su texto... ...porque criticaba a toda la derecha. Solo el grupo de Vox no mostró su apoyo a la lucha feminista... ...porque dice no creer en ella. Y siguiendo en, con las mociones salieron adelante por unanimidad las que presentó Vox sobre la gratuidad de las llamadas al teléfono de información 010 y el plan de limpieza de solares municipales y privados. Las dos de Ciudadanos también, relativas a la creación de la oficina Elche te acompaña y del distintivo establecimiento sostenible y la del edil no escrito Eduardo García Ontiveros,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 personas mayores y al margen de las mociones también en el pleno de ayer sirvió para aprobar la modificación de las ordenanzas fiscales con motivo de adaptar el nuevo impuesto de plusvalía a las sentencias del tribunal constitucional y el supremo que lo anulaban así que hay dos nuevas fórmulas de cálculo hemos hablado con el abogado especialista en derecho tributario de la consultoría galsam Alex baeza acabamos de hacerlo hace media hora y nos ha explicado que ahora hay dos formas dos formas de calcular, la del ayuntamiento que espera apliquen una rebaja del 15% en el valor catastral y la del contribuyente que tendrá que valorar o demostrar que no ha habido tal incremento para pagar tal cantidad en el caso de venta, herencia o donación. Hemos hablado de algunos aspectos de, de qué forma cambia este impuesto para el contribuyente. Y también hemos recordado en nuestro relato informativo que hoy comienza a funcionar en el barrio del Pla el contenedor marrón, ese quinto contenedor para recoger la basura orgánica, es decir, todo aquello que se descomponga. El equipo de gobierno ya ha enviado a los vecinos de este barrio una carta, en total 10.000 cartas, con las recomendaciones para garantizar el éxito de este quinto contenedor, para que se use bien, porque se quiere implantar. ...en toda la ciudad y también en las pedanías... ...con el fin de reducir la basura que acaba en los vertederos... ...y reutilizarla para hacer compost... ...el concejal de limpieza Héctor Díez señaló ya... ...en este programa que ese compostaje se va a destinar... ...a parques y jardines de todos los municipios... ...que forman parte del consorcio de la planta de basuras de Elche... ...y el pasado viernes tras la junta de gobierno, de gobierno Héctor Díez... dio más detalles de cómo va a ser la implantación... ...del quinto contenedor.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 fue trasladada en ambulancia Samo al Hospital General del Checón Politraumatismo. Y acabamos ya este repaso a la actualidad local, contándoles que la profesora de infantil del Colegio Aitana, María Dolores Legidos, está considerada como una de las 10 docentes mejores de España, porque acaba de ganar el premio Educa Banca unos galardones que reconocen la buena praxis de los docentes a nivel nacional de primaria e infantil.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 Tertulia Política. Es martes 1 de marzo, pasan 16 minutos de las 9 de la mañana... ...y ya tenemos con nosotros a la portavoz del Grupo Municipal de Compromís... Esther 10 eh, buen día, buenos días. Muy buen día. Y a la portavoz de Ciudadanos, Eva Crisol, muy buenos días Eva. Hola, buenos días. Bien, hoy vamos a hablar de todo lo que se produjo ayer en el Pleno... ...de lo más destacado... ...y lo que no ha gustado a nadie es lo ocurrido con el AVE... Eh, ...Elche-Madrid eh, o Alicante-Madrid... ...y es que nos cambian de parada, de Atocha... ...trasladan el AVE a Chamartín... ...el alcalde en un receso del Pleno eh, calificó de inadmisible este cambio... ...y dijo que va a pedir explicaciones... ...¿qué va a hacer el equipo de gobierno? ¿Lo han hablado eh, Compromís y PSOE o con el resto de la oposición? Porque aquí sí que se necesita unanimidad frente a algo que, que es, vamos, sorprendente, de cómo pueden acabar con un ave. La verdad es que eh, me parece, desde luego, eh, pues casi insultante, ¿no?, sí. cómo están tratando a nuestra ciudad en lo que se refiere a, a la gestión de, del ave. O sea, encima de que sufrimos el tener pocas frecuencias, Eh, ahora nos encontramos con este cambio de estación de llegada que desde luego pues eh, dificulta que más personas puedan escoger la estación de Elche para hacer este trayecto hasta Madrid. En este sentido, como gobierno municipal, pues efectivamente vamos a trasladar al gobierno central eh, pues que nos dé explicaciones y que retome la parada Atocha y nosotros también como grupo como Compromit vamos a trasladar una pregunta al Ministerio de Fomento para que aclare esta cuestión y desde luego se pueda revertir. Eva, ¿hay, ¿hay esperanzas de que con las pataletas, las reivindicaciones, las exigencias, se reconsidere el gobierno adif este cambio? Bueno, estamos viendo que últimamente con las pataletas y las reivindicaciones poco estamos consiguiendo del gobierno de España en muchos asuntos. Yo creo que en este tema estamos todos de acuerdo, uh -huh. además ayer uh -huh. también salió el, el asunto en el Pleno, de hecho compañeros también de la provincia de Alicante y de Orihuela también están planteando eh, preguntas y cuestiones como ha comentado Esther. nosotros también lo plantearemos. Porque estamos hablando de un ataque a la provincia, es que es el pues ave sí, pues, de la provincia porque, de Alicante. Si ya empezamos mal, como ha dicho Esther, uh -huh. ya empezamos mal porque empezamos con poco con, con pocas frecuencias, parece que por contentarnos nos, nos, nos añaden una frecuencia, pero luego nos dicen que nos cambian de estación de llegada... Bueno, pues eh, me resulta un poco ridículo lo que están haciendo con él sí que nosotros lo permitamos, ¿no? De todos modos, está visto que una pataleta y mandar mociones y mandar e intentar solventar los asuntos de este tipo, poco, poco futuro tienen con el gobierno central, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver, a ver si mm. todos unidos y por todos los frentes que podamos, podemos conseguirlo. Porque después de la infraestructura que se ha creado, mm -hmm. porque al final se crea una claro. infraestructura, tenemos una, una, una estación, tenemos nuestros eh, estamos parece que ahora estaba empezando a funcionar, ¿no? Porque ha costado arrancar en el sentido de que la gente ha, le ha costado decidir, sí. bueno, me cojo el ave desde aquí. Bueno, pues parece que ya empiezas a arrancar y parece que ya empieza a funcionar un poco la cosa, que va aumentando poco a poco el flujo de pasajeros. Que y nos luego te conformamos encuentras... con el aumento de una eh, hora Exacto, por... y luego te encuentras con Porque... esa complicación. Bueno, ya empezamos a tener servicio de, desde el núcleo urbano y desde distintos puntos a, a la estación. Sí. Eh, eh, empieza a haber una habitualidad, uh -huh. ¿no? Y ya la gente se va concienciando de que podemos coger el ave desde Elche. Y luego llegas y, y te cambian... Así de la noche a la mañana, la parada de la llegada. Parada de llegada pues bueno. bueno, pues si sí, eh, todos estáis de acuerdo con este asunto, que es grave, ¿por qué ayer el PP que presentó una moción de urgencia no se discutió y no salió una declaración institucional o una reivindicación unánime en el Pleno? ¿Estabais ya tan enfadados por asuntos anteriores? No, no, no sé si lo explique, Esther. Yo creo que dijo el bueno, lo, que, lo que, lo que Lo que explicamos es que las gestiones se estaban llevando a cabo. Bueno, no, no hubiera pasado que, nada si se hubiera ya. eso. O sea que, eso. Que, bueno, que, es una cuestión que se está abordando igualmente. Eh, si al final el Pleno lo que tiene es que, bueno, eh, y el Partido Popular es el recurso que más utiliza, ¿no? Que en lugar de... O sea, Tenemos unas mociones por la vía ordinaria y lo que pasa es que, bueno, es verdad que ellos, no es que sea una cuestión puntual, es que de manera recurrente lo que esperan es que ellos puedan tener el protagonismo ¿no? de gestionar no sé cuantísimas mociones más. En todo caso, digo, lo importante es que estamos de acuerdo, que el Gobierno estamos trabajando, que desde los grupos políticos también y esperamos desde luego que eso tenga un efecto en el Ministerio de Fomento para que... ...cambie y vuelva a ser a tocha la estación de llegada de nuestro AVE. Pues antes de volver al Pleno, como tenemos a la Concejal de Movilidad... Esther, ¿qué pasa? Vamos a hablar de otro transporte... ...el de... lo habíais anunciado desde hace años... ...¿qué pasa con el transporte a las pedanías? Bueno, nosotros desde la Concejalía de Movilidad... Eh, ...hicimos ya el pliego de condiciones técnicas... ...que enviamos a la Concejalía de Contratación en el año 2019... ...pero es cierto que, bueno, eh, a lo largo de estos años se han estado... ...tramitando contratos muy importantes... ...como el contrato de, de la basura... ...y este contrato... ...que es verdad que es un contrato muy complejo... ...y que por primera vez pasaría a gestionar... Eh, ...el ayuntamiento a través de una contrata... ...pero en estos momentos es de competencia autonómica... digo ...es la primera vez que sería competencia municipal... ...pues requiere, ¿no?... Eh, ...pues es un proceso que, que es largo y complejo... ...por tanto, llegados a este punto... ...que estamos en el año 2022... ...lo que nos estamos planteando son otras alternativas aparte de la licitación y que en todo caso puedan dar una respuesta urgente a los vecinos que de hecho eso ya lo estamos haciendo por la vía de los convenios que tenemos actualmente y hago solo un minuto de contexto porque es verdad que como es un tema complejo para que los oyentes nos entiendan los buses que conectan el casco urbano del Che con las pedanías son competencia de la Generalitat Valenciana ¿vale? son líneas en algunas ocasiones que salen fuera del municipio y hacen sus paradas por nuestras pedanías y otras que no, que son solo de término municipal Ahora, nosotros lo que queremos es que el Ayuntamiento gestione esas líneas, esa conexión entre el casco urbano y las pedanías. Y en estos momentos, además, se suma una cuestión importante y una buena noticia, que es que la Generalitat Valenciana ha licitado ya su transporte eh, interurbano, que conecta Elche con otros municipios del entorno. Ahí no están incluidos los tráficos internos que se llaman, que son esa conexión del casco urbano con las pedanías, porque es un, un servicio que vamos a gestionar nosotros. ¿Qué ocurre? Que en 2026 nos caduca también la concesión del transporte urbano. Y eh, ciertamente pues lo suyo sería poder hacer una licitación conjunta de todos los servicios, del urbano, del, del campo, y que eh, se gestionaran a través de, de ese contrato. Por tanto, en estos momentos, eh, en vista de que contratación no había tramitado eh, este proyecto, lo que estamos desde Movilidad es estudiando las alternativas que puedan existir eh, y viendo ¿qué solución intermedia le podemos dar a, hasta luego poner en marcha una nueva licitación conjunta en 2026? Insisto, en estos momentos, aunque es competencia de la Generalitat, el Ayuntamiento tiene convenios con cada una de las empresas que presta el servicio de conexión con las pedanías. Y lo que hemos hecho a lo largo de los últimos años es aumentar ese convenio y, por tanto, que pueda haber más frecuencias. Ya eh, en 2017 hicimos una ampliación bastante importante, Eh, eh, el año pasado, por ejemplo, añadimos frecuencias en Matola, este año lo hemos hecho con la olla y con la marina, demanda precisamente pues, de las necesidades que tenían los vecinos y vecinas de esta pedanía. Vale, eh, Eva, ¿la oposición son suficientes eh, las mejoras que han introducido para que sea decente este servicio del transporte a las pedanías? Yo entiendo que no, y además lo estamos viendo con las peticiones que están haciendo desde las pedanías. Es cierto que actualmente todavía no está esa, ese contrato, esa licitación en marcha. Recordamos que además hace, fue en el 17 o en el 18 cuando se anunció que por parte de Consellería, o sea que iba a asumir el Ayuntamiento de Elche esa gestión. No se puede argumentar que hubiesen contratos muy importantes en, la, en el área de contratación para dejar este de lado. Yo entiendo que también es igual de importante, eh, hay que ponerle a cada uno... Eh, las necesidades desde luego que tiene. Para, para mí que lo hemos elaborado el proyecto eh, de la concejalía desde luego por que no eso es. yo entiendo que es un proyecto importante y que debe de darse, al que se le debe de dar el mismo trámite o la misma importancia que otros contratos del municipio porque al final tra se trata de los vecinos que necesitan la mejora de sus servicios Eh, respecto al contrato de, de transporte de la Comunidad Valenciana, recuerdo que está paralizado, ¿no?, por una serie de recursos, están resolviéndose está, los recursos, está en resolución, o sea que está pendiente todavía de que se resuelva, eh, pero bueno, eh, yo creo que eso no quita que, que el Ayuntamiento trabaje para, para desarrollar este contrato, que además es muy importante. ...porque estamos viendo que al final de lo que se trata... ...es de facilitarle la vida a las personas, ¿no?... ...a los vecinos que tengan ese flujo horario... ...que tengan esa mejora en la calidad del servicio lo que plantea Esther, se planteó una moción que se aprobó además, que yo considero que es la mejor opción no unificar tanto el servicio de transporte urbano como el transporte a las pedanías en, un única, en una única empresa, con lo mm. cual habría que, bueno, que mejor modificar. Bueno, eso no lo sabemos porque bueno, igual, igual eso sería luego una licitación por lotes. Porque bueno, una grande. licitación yeah. por lotes pero quiero decir que al final sería más viable, como se está haciendo en otras ciudades sí. por ejemplo en Murcia, el resultado ha sido ese, hasta la finalización del contrato de transporte urbano se ha tramitado un contrato de urgencia para el transporte a pedanías y luego o se intentará solventar de la mejor manera posible, eh, pues a ver cómo se facilita, cómo se realiza, entre otras cosas, para también para ahorrar dinero y para mm. ahorrar eh, para gestionarlo de la mejor manera posible. Yo creo que es un tema complicado, pero que al final se podrá salir adelante, de, porque tiempo trabajando en ello lleva. Sí, tanto. Pues esperemos. Y también, aprovechando que es la concejal de movilidad eh, ha habido críticas por las obras. ...creo que ya han empezado de olegario de Marcos Siller ...para la peatonalización... ...ha habido críticas porque han empezado esas obras... ...y eh, pues no hay alternativa de ¿Por ...porque empiezan sin haber acondicionado el aparcamiento ...que ustedes mismos también anunciaron que en Carrús... ...no sé en qué zona de Carrús se iba a acondicionar... ...bueno de hecho se ha habilitado uno hace poquito Así. en el entorno... ...para que los oyentes nos sitúen más o menos es una parcela que está cercana a Caritas y eh, se ha habilitado parte de esa parcela para aparcamiento, aunque estamos trabajando en, en todo ese entorno para habilitar varios puntos más. Por tanto, digo, sí que se está haciendo ese trabajo. De todas maneras, eh, insisto... Bueno, esta es una actuación que está llevando a cabo sí. la Concejalía de, de Urbanismo, pero es una uh -huh. actuación muy importante porque lo que busca es eh, repensar, ¿no? eh, un barrio que al final, pues, es eh, fruto de ese desarrollismo, De, de hace ya pues, más de 50 años, eh, en espacios pues que no, no tenían esa perspectiva de hacer pues, barrios amables, con aceras anchas, con prioridad para los peatones, eh, con zonas verdes, y por tanto, esta actuación en el área de Marcos Seller lo que busca es modernizar eh, el barrio de Carrus eh, Como explicamos muchas veces, eh, en las calles no nos cabe todo, no nos caben aceras muy anchas, Eh, que pasen vehículos, que pasen vehículos alternativos, eh, que haya aparcamiento. La calle da para lo que da y tenemos que priorizar. Y yo creo que la prioridad además y en, en un entorno también, en un barrio en el que viven muchas personas mayores, pues es garantizar toda esa accesibilidad que es lo primordial. Y eh, el aparcamiento lo tenemos que desplazar a zonas más periféricas. Si es que al final es el modelo que están siguiendo. Eh, el resto de ciudades de nuestro tamaño más grandes en España y en Europa que nos llevan muchísimos años de ventaja. Por tanto, eh, está habilitada esa parte de la parcela y de hecho estamos trabajando ya con las parcelas localizadas en varios puntos más del barrio de Carrús. Eva, bueno, yo creo que Carrús necesita una actuación integral, además es algo que venimos diciendo, creo que todos estamos aquí Ajá. de acuerdo, ¿no? que sí. Carrús necesita una actuación integral, como ha dicho Esther Eh, para facilitar esa accesibilidad porque uh -huh. son reiteradas las quejas Eh, de los vecinos dicen, trasladándonos esas esas peticiones y luego es un, es un barrio que como se ha dicho pues mm, por, la, por el auge a la hora de la construcción ¿no? se desarrolló de una manera un poco pues, como se pudo mm -hmm. ha, como se pudo ir haciendo pero bueno esas medidas esas, esa búsqueda de solares eh, para los aparcamientos de, hay, que, hay que ampliarlas también al resto del municipio porque vemos que falta aparcamiento en muchas zonas debido a las actuaciones que se están realizando entonces creo que debe de, haber, de realizarse un plan integral de, de creación de zonas de aparcamiento. Yo no sé si es bueno o es malo uh -huh. eh, buscar zonas eh, que estén en las afueras de los, uh -huh. de los municipios, pero sí que es verdad que hacen falta aparcamiento y que hay que dar una solución cuanto antes. Bien, pues a, regresamos al pleno porque hubo el debate, yo creo que más tenso fue el que se produjo a raíz a cuenta de la gestión de la residencia de mayores de Alta VIX, Esther, hemos entrevistado hoy a la representante de los familiares, Esther Pascual, y ella ha calificado de totalmente insuficiente lo que ustedes aprobaron en el Pleno. No hubo una declaración institucional como reclamaban para pedir esa comisión de investigación en las Cortes. Tampoco se ha exigido a la consellera Mónica Oltra que de forma subsidiaria lleve a cabo las reformas que se necesitan y que no se han hecho. Eso se está haciendo ya por parte de la Consellería de, de Hecho y, y ayer lo expliqué en el Pleno. Entonces lo que estamos es a la Consellería cometer las actuaciones que le son de su competencia, pero desde luego exigir a la empresa que haga las que le competen a ella, pero obviamente si la empresa no lo lleva a cabo, lo hace Consellería y después pasa esa factura. De hecho, eso está ocurriendo ya. En el contrato de 500.000 euros que en estos momentos está ejecutando la Consellería de Políticas Inclusivas, se incluyen algunas actuaciones que eran competencia de, de la empresa, Porque no solo se está actuando en el jardín, sino también en deficiencias que había en la zona interior. Yo no sé ahora concretarle el grado, el punto de, yeah. ¿no? de qué era exactamente, pero sí que en la zona interior sí que eran competencia de la empresa y sí que las está asumiendo la Generalitat Valenciana. Por tanto, eso es eh, algo que, que ya es una realidad, que, que está dentro de la práctica de la consellería, que digo, además de estos 500.000 euros... ...ha invertido más de 600.000 desde que está en vigencia... ese contrato para el mantenimiento del centro. Eso es lo que Esther Pascual se asombra que lo diga... Eh, eh, Esther, porque ella misma dice que cómo eh, podemos creer... ...que se ha invertido 600.000 euros en el mantenimiento... ...de una residencia en cuando las camas siguen rotas. Bueno, pero es que había muchas deficiencias en ese centro... ...que tenían que haber ido acometiendo las contratas anteriores... ...que no cometieron y que como digo, la consellería ha, ha ido mejorando... Eh, yo eh, entiendo que eh, lo que tienen que hacer los familiares pues, es seguir reclamando ¿no? hasta que esté a 100% perfecto todo lo que necesita la residencia. Y, por tanto, asegurar que los ancianos tienen una correctísima atención. Pero, insisto, se están llevando a cabo esas actuaciones. Y lo que intentábamos trasladar ayer en el Pleno, primero una cuestión y es que la finalización del contrato está prevista el 31 de octubre de 2022, así lo, coge, lo recoge el apartado R del pliego de condiciones, donde se puede ver que se habla de una fecha estimada de inicio que efectivamente fue más tarde de la que aparece pero que indica que en todo caso la resolución se lleva a cabo el 31 de octubre de 2022 y lo que tratábamos de explicar a la oposición es que Empezar un expediente de resolución, que obviamente se tiene que hacer conforme a la ley, es un trámite mucho más largo, un trámite administrativo que va a durar muchos más meses que, eh, pensar, a que... pensar en otra gestión a partir del, del 1 de noviembre. Lo que le pedimos a la Consellería, desde luego, es que aclare ya qué modelo va a seguir a partir del 31 uh -huh. de octubre y que sea el modelo que sea que garantice, desde luego, que los ancianos tienen la mejor de, de las atenciones. ¿Y por qué no pudo salir esa declaración institucional que reclamaban los familiares para exigir una comisión de investigación de las muertes de la residencia durante la pandemia en Les corts Bueno, yo ya le, le trasladé a, a Esther también, que a, las comisiones de investigación eh, en Les corts bu, digamos que tratan más desde el ámbito político, porque ella precisamente lo que me trasladaba ...era poder hacer esa investigación sobre la empresa... ...esa investigación sobre la empresa... ...la hace la inspección de la Consellería de Políticas Inclusivas... ...Lescox lo que hace eh, es un tratamiento más político... ...y por tanto lo efectivo... ...es que se sigan incrementando las inspecciones... ...que se sigan tramitando... ...los expedientes sancionadores a la empresa... ...que recuerdo ya hay dos tramitados... ...por valor de 110.000 euros... ...y hay otros expedientes más abiertos... ...lo que le pedimos a la Consellería... ...es que los pueda tramitar con toda la rapidez posible... ...porque desde luego si la empresa está incumpliendo... ...como es el caso... ...tiene que llevarse a cabo esa sanción. Eva, eh, ¿qué pasó con la reprobación de la consellera Mónica Oltra? Eh, ¿Ustedes eh, en la acción conjunta que presentaron el pasado viernes... Eh, eh, ...incluían una reprobación a la consellera Mónica Oltra? Porque eso fue lo que lo que le dio eh, argumento al equipo de gobierno... ...para decir que lo, lo que estaban ustedes era utilizando de forma partidista... ...el tema de la residencia de Altavix. Bueno, en primer lugar, quiero hacer varias aclaraciones. Sí. Eh, yo, bueno, en primer lugar, decir que yo creo que ayer lo que dimos fue un espectáculo, pero un espectáculo creo que al final de todos, porque no ponernos de acuerdo en un asunto tan importante en el que estamos tratando de personas, no estamos hablando de cosas, no estamos hablando de calles, no estamos hablando de carreteras, ni de bicicletas, ni de coches, ni de edificios. Estamos hablando de personas. Me pareció eh, un, un esperpento de, de espectáculo el que dimos. En segundo lugar, Desde la oposición, lo que lo que hicimos fue trasladar las peticiones que se nos hacen por parte de Recoba. Pero Recova este no pone pidió en con la reprobación es de que la ayer, consellera. Es que ayer, como no se firmó una declaración institucional, ayer lo que se defendió fue una moción que presentó el Partido Popular. Ah, el Partido Popular eh, alternativamente, a, eh, o sea, el Partido Popular decidió presentar una moción en la cual solicitaba, entre otras medidas, la reprobación de la consellera. Pero eh, lo que pretendía la oposición en ple, eh, al completo era ...que por parte del equipo de gobierno y por parte de la oposición... ...se llevase al Pleno una declaración institucional... ...en la que se recogiesen varias de las medidas que nos planteaba Recoba ...y Recova lo que sí que planteaba era esa comisión de investigación... ...esa comisión de investigación para investigar lo que había pasado... ...entiendo que para, para solventar, para rescindir el contrato con la, con la empresa... Con la, con la empresa y, ...y para dar solución a la situación en la que se encuentran ahora mismo... Ayer no, no alcanzamos ningún acuerdo. Bueno, finalmente, sí. bueno, sí, finalmente ¿Sí? hicimos una declaración de intenciones, que también es lo que se pretendía, pero no hubo unanimidad. Al final dimos un espectáculo en el cual nos peleamos porque unos tienen unas ideologías políticas, otros tienen otras ideologías, y ninguno cedía. Yo eh, entiendo eso, eso que si no las cosas cierto. yo entiendo que si las cosas se hubiesen hablado, se hubiese trasladado a la Al grupo proponente, que en este caso es el Partido Popular, yo no puedo hablar por ellos. ¿eh? Yo hablo de lo que hubiese pasado si yo hubiese sido la que hubiese propuesto la moción. Si por parte del equipo de gobierno se hubiese trasladado la posibilidad de modificar algunos puntos, por ejemplo, si ellos no querían que fuese la reprobación de la señora Mónica Oltra y se lo hubiesen trasladado durante el fin de semana, durante sí. la semana, pues yo entiendo que a lo mejor... El Partido Popular hubiera entendido que había que retirar lo dijo no puedo lo hablar dijo. por ellos. No, ¿eh? no, pero yo sí. Ayer eh, Pablo Ruz lo dijo, que ellos eh, podían haber retirado. Bueno, yo, pero, ¿Lo yo, retirado pero yo, lo dije, yo lo dije en el debate y nadie me contestó. Yo no soy quien para sí, contestar sí, a pero cosas como, de, de otro grupo claro, político. No, sí, yo, no, no digo, yo digo que no al digo... final la voluntad, y no hablo del equipo de gobierno ni hablo del Partido Popular. Hablo en general. No quiero, no quiero señalar a ningún grupo. Yo creo que al final... Hablo un poco por todos, ¿eh? la voluntad hace que las cosas salgan, pero cuando ya, por la parte que sea, y no señalo a nadie, no hay voluntad, o no se habla bien las cosas, o no se intenta llegar a acuerdos, pues entonces, pues claro que la que recoba que Esther está enfadada, claro que al final la ciudadanía, pues los, los que viesen el debate del Pleno, pues se quedarán, Pues un poco desangelados y bueno, qué es lo que está pasando. ¿no? Val, lo pero que más que... nos asusta es que si tenemos un problema y lo ponemos en manos de los grupos políticos, eh, sabemos que no vamos a, a llegar a ninguna parte, bueno, porque pero... no se ponen ustedes de acuerdo. Nos, en pusimos, temas tan ver, como nos, este. nos pusimos de acuerdo porque aprobamos una moción, todos los grupos a favor y la abstención del, del partido popular. Por tanto, ayer hubo un acuerdo que salió de ese pleno ah, claro. por la mayoría de los grupos. Eso para que la ciudadanía. Yo, tenga, claro, entiendo, entiendo tenga, que lógico. tenga claro que, que eso, eso es lo que sucedió ayer. ¿Qué sucedió previamente en la moción del partido popular? Pero si es que yo en el propio debate les indicaba, miren, ustedes han añadido un, pon, un punto en el que lo que saben que va a pasar es que nosotros vamos a votar en contra de la reprobación, más allá de cuestiones políticas, porque se indica que no se ha tomado interés. Y eso es totalmente falso, porque la consellería tiene reuniones constantes con los familiares, están mandando la inspección cada dos por tres a la residencia, y por tanto no es verdad ese punto. Sí, pero, Esther, pero no pero, son suficientes las actuaciones pero, que se están pero, realizando. Pero, pero, pero vamos a ver, si, si yo en el debate lo que digo... Pues me, me centro en ese punto, explico de hecho los puntos que, que después propuse en la moción y les dije, miren, hay puntos en los que estamos de acuerdo. Eh, bien sea la restricción, que yo insistía, hablaba de esperar a la caducidad del contrato porque me parece una vía mucho más ágil que la resolución. Explicaba la importancia también de instar a la consellería a cometer las actuaciones que le queden pendientes, a seguir con las inspecciones. Y el grupo proponente se cierra en banda, lo que no puede ser es que cuando nosotros presentamos una moción digan entonces, que ellos hubieran aceptado eso. Pero si lo he propuesto, mientras estábamos debatiendo su moción, ¿por qué entonces no me lo han planteado, que era el momento de hacerlo? Ayer yo se, creo que esa es la pena. Ayer se paralizó el, el pleno en otra moción, para debatir y para intentar llegar a un acuerdo. Claro, que no pero porque asunto. yo... porque no, yo, se porque yo, pero... se podía ver... Ojalá... O podía, y ojalá... No es la primera vez que pasa. En claro, y los presupuestos hemos hecho lo mismo. Ojalá... Se haber hecho claro, pero yo, no en, se hizo. Yo, yo en esa moción era el grupo proponente y dije, estoy de acuerdo, estoy de acuerdo. Y mira, les planteo una cosa, les planteo con lo que me están diciendo retirar esto. En ningún momento eso ocurrió en la moción. Ya, lo, de, lo que pasa que que es que al final es una pena, porque la lectura que hace la gente es que no nos ponemos de acuerdo en lo importante y que discutimos. Pero por insisto, insisto. Y que tenemos que ir a medidas extra, extraordinarias al final para poder sacar... Aprobamos una, Pues lo que pasa en los plenos es que no se puede venir con el discurso y leerlo sin escuchar a los demás. Y eso es lo que sucedió ayer con la moción de la residencia del no, entiendo que Porque, que no. porque si lo Pero que estábamos no. planteando era alternativas que después se aceptaron por la mayoría de los grupos y en ese momento cuando estábamos debatiendo, el Partido Popular no fue capaz de, de proponer que llegáramos a un punto de acuerdo, como sí ocurrió con la moción del 8 de marzo, en la que ustedes me plantearon varias cuestiones y yo dije, muy bien, pues lo importante es llegar a un acuerdo. Les propongo hacer modificaciones. Paramos, eh, consensuamos unos puntos y la moción salió adelante y además me parece súper positivo. Pues eso, perdimos la oportunidad de que pasara Yo creo después. que tenemos que tener una eh, eh, ¿Funciona la Junta de Portavoces? ¿No sirve para esto la Junta pues de la Portavoces? portavoces ¿no? ¿Se planteó, no, se no planteó no que, el, que se planteó. No, el, con el tema de la residencia de Altaví, lo que ocurrió es que durante el fin de semana hemos estado hablando con, con la asociación para ver si había posibilidad de una declaración institucional que ellos nos contestaron el domingo a las 12 de la noche. Uh -huh. Y por eso, no ha habido o sea, por eso el viernes, que sí que explicamos que estábamos trabajando con la asociación, ver si había un Texto conjunto y el PP dijo que en ese caso se plantearía retirar su moción, por eso en el viernes no se dejó cerrado el tema. Pero, por ejemplo, con la moción del 8 de marzo, a mí me sorprendió muchísimo que el Partido Popular no trasladara qué le parecía mal de nuestra moción y tener que leerlo en la prensa el día siguiente y tener que trasladar ese debate el lunes. Y les decía ayer en el pleno, qué lástima que no nos lo trasladara el si viernes a la Junta de Portavoces porque podríamos haber venido con un texto consensuado hoy. Entonces... Eh, Eh, la, la oposición tiene una labor de fiscalización, pero yo entiendo que también tiene una labor de responsabilidad y que por encima del rédito político está pues, ese mensaje que le trasladamos a los ciudadanos, que insisto, eh, acabó... Eh, pues saliendo bien en el tema del 8 de marzo, en el tema de residencia Al final, yo creo que también lo importante, y por eso presentamos la moción de urgencia, porque lo que dije es, creo que los usuarios y usuarias y las familias merecen que salgamos de aquí con un texto, que aprobemos la mayoría, y eso fue lo que sucedió. De todos modos, creo que tenemos que, que intentar sacar menos rédito político en algunas en algunas ocasiones y tener más, más altura de miras. Desde luego. Y hablo en general. Mm. Y en todos, ¿eh? yo creo que la vale. forma de hacer la política... Eh, no se trata de, de que al final yo quede por encima del otro porque soy este partido porque soy el otro. Bien, hay algunos asuntos eh, que no lo hemos abordado con la portavoz de Compromís ha venido su compañero Felipe Sánchez se le ha preguntado eh, y le pregunto a usted, eh, Esther eh, ¿sabe por qué eh, su socio de gobierno, el PSOE, ha mezclado o, el, el hotel de, de Las Clarisas el, el cambio de uso del suelo para permitir el hotel en Las Clarisas ...y el cambio para permitir la instalación del mercado definitivo en, en una zona verde... Bueno, es un... ...¿por qué salió ese lote conjuntamente, por qué ha salido conjuntamente? Bueno, porque hay, eh, digamos que para hacer esas modificaciones del suelo... ...hay que compensar unos entornos con otros... ...y, y eso es lo que llevamos a, a la Junta de Gobierno... Eh, ...en todo caso las Clarisas mm, eh, no comportaban esa compensación... ...sino que eran um, abrir las posibilidades de uso... ...que hubiera en, en, en el edificio... ...también es una tramitación eh, compleja... ¿no? ...que al final tiene que pasar a, a Consellería... ...que tiene que dar el visto bueno... ...y por tanto, bueno, pues se aprovecha... ...todo ese, ese punto que se está juntando en esa aprobación... ...para seguir la tramitación. ¿Le preocupa todas las alegaciones... ...que se están presentando contra el cambio de uso... Eh, ...del jardín de la avenida de la Comunidad Valenciana... ...para permitir eh, la construcción de ese mercado definitivo?... Bueno, habrá que ver las propuestas que llegan, yo no he visto las eh, alegaciones y los técnicos serán los que resuelvan, ¿eh? porque esos son los técnicos quienes hacen la resolución de las alegaciones que se puedan plantear. De todas maneras, mire, creo que el caso del mercado central, ahora que estamos hablando de, de temas ¿no? que, pues eso, que la ciudadanía se cansa de que no resolvamos, yo creo que lo positivo es que eh, este tema lo hemos desbloqueado el Gobierno municipal, eh, que hemos conseguido que eh, bueno, el centro de la ciudad no vaya a coger esas varias plantas de parking que hubieran, desde luego, eh, condicionado el tipo de movilidad en el casco histórico y no como ahora con esta corredora peatonal, que hemos conseguido presentar una propuesta que va a conseguir dinamizar el centro histórico y que hemos eh, llegado a un pacto con los comerciantes para que estén en un edificio en el que les funciona bien en estos momentos uh -huh. y yo creo que... que Si lo miramos desde eh, una perspectiva global, creo que el punto al que hemos llegado es muy positivo. Yo, desde luego, si hubiera estado en mi mano, pues no, no, hubiera, porque no hubiera empezado eh, todo este proceso ya. como lo empezó el Partido Popular y no hubiera construido un mercado provisional en el punto donde está construido. Pero es verdad que si para llegar a un acuerdo el edificio se queda ahí y además no existen alternativas, porque mi pregunta es, ¿dónde se construye si no? Ese, ese mercado, donde lo ubicamos en ese entorno, si no hay otro punto donde meterlo, creo que la solución global eh, desde luego es la idónea y desde compromiso por lo menos, que hemos peleado mucho para que el contrato del mercado central se resolviera estamos satisfechos de, de uh -huh. el, cómo y, ha quedado. ¿Y se ha interesado por saber eh, si tendrá dos plantas ese mercado definitivo? No, los volúmenes no se no, no cambian sobre, ¿No se van los, a modificar? sobre lo que existe en estos momentos, lo que se hace pues, es una construcción más Eh, pues con un carácter más definitivo, porque es Pero, verdad que. ha cosa, visto el proyecto en claro, nosotros bueno nosotros lo que dijimos desde un principio es: de hecho, si no me equivoco, es así como se traslada también a, a la sea, consellería, no tendrá... que lo... Que los volúmenes son los no que... No tendrá más altura los volúmenes de la, la los, que tiene. Los volúmenes son los que ya actualmente. No, ¿eh? es que en, en, recuerdo, por lo que hemos visto del proyecto, que la planta de, la primera planta como que se, se queda diáfana, ¿no? Se pierde, se quedan los laterales o algo así, ¿no? Sí, claro, pues digo, los volúmenes sí que son los mismos. De, to sí, es de, de todos modos, está hablando Esther, que me hace gracia, hemos conseguido, hemos alcanzado, pero todavía no, se, no hemos empezado, ¿eh? O sea, esto todavía va para largo, quiero, quiero decir que bueno, hay recursos, está la decisión tomada, pero que todavía queda, queda pues tiempo. Pues sí, lamentable, resolverlo. lamentablemente es un proyecto que en este caso se empezó la casa por el tejado en los últimos días de la legislatura del Partido Popular, que nos está costando muchísimo resolver que ya hemos llegado a la parte administrativa de haber resuelto el contrato y que ahora lo que estamos volcados es En, en ese proyecto, que pues que sea una realidad lo antes posible. Desde luego hay que llevar a cabo primero las modificaciones urbanísticas, que es en lo que estamos. El proyecto ya lo conocen también los oyentes, porque lo presentamos a final del año pasado, y creo que va a ser muy positivo. Que es el uh -huh. punto, de, con toda esa modernización del centro de la ciudad, es el único punto ¿no? que nos queda por... Eh, resolver y, y esperamos que esté lo antes posible. Pero añaden un proyecto eh, polémico y es la construcción del hotel en el convento de La Merced. ¿El equipo de gobierno está o ha movido algún, eh, está trabajando por conseguir subvenciones financiación para rehabilitar el convento. Bueno, saben aquí la postura de compromiso, no es una no es, <risa> sí, no, no es una postura, no es una postura unitaria del gobierno. Sabemos municipal? su postura, pero queremos saber si se está trabajando porque ese convento no siga deteriorándose, porque el alcalde nos abrió la puerta y es lamentable el estado sí. en que se encuentra. Por eso se lo pregunto. Este. Efectivamente, bueno eso es competencia de la Concejalía de Patrimonio, pedir esas subvenciones. Las que están vinculadas a Next Generation, es verdad que las que son de patrimonio, esa convocatoria no ha salido todavía. vale Son convocatorias más pequeñas las que hay en marcha en estos momentos. Y a mí, desde luego, pues, sí que me gustaría que en el caso de que en el marco de los fondos europeos se abriese una línea eh, en la que pudiera entrar la rehabilitación de las clarisas, pudiéramos incluirla. Pero esta, esta línea no ha salido, no tengo conocimiento si va a salir exactamente eh, que se pueda ajustar a las necesidades que nosotros tenemos. Eh, ojalá, porque desde luego sería una buena noticia que garantizaría el uso público de todo el edificio. No hay mucho tiempo, tenemos que cerrar, pero no quería cerrar porque el Pleno de York también sirvió para algo muy importante. Ustedes condenaron, ahí hubo unanimidad, condenaron la guerra y pusieron la ciudad a disposición de cualquier acción humanitaria. ¿Empiezan ya las acciones humanitarias? He visto que, por ejemplo, ya en redes sociales estamos viendo cómo, por ejemplo, la Universidad Cardenal Herrera CEU está organizando una campaña de ayuda humanitaria. ¿El ayuntamiento qué está haciendo? Bueno, en estos momentos en que estamos trabajando sobre todo en ser una ciudad de acogida para esas personas refugiadas que están escapando de Ucrania eh, y, y necesitan ¿no? un lugar donde vivir. Y, por tanto, de la mano de la Consellería de Políticas Inclusivas, que es la que gestiona, por ejemplo, en estos casos eh, el trámite con las familias de acogida, pues estamos en coordinación. Eh, pues Es una cuestión muy reciente, ya ven, de, la, de uh -huh. la semana pasada, de la mano también de otras entidades sociales con la plataforma de refugiados sirios. Pues en estos momentos organizándonos, porque bueno acaba de suceder todo, y, y coordinándonos para... ...que esa solidaridad que el pueblo de Elche está demostrando con Ucrania... ...pues pueda vehicularse de la manera que sea más uh -huh. útil en esa ayuda. ¿Y se han podido poner en contacto con el ilicitano que vimos ayer... ...en el reportaje en muchos medios de comunicación nacional... Su, ...sus declaraciones que nos impactaron, él uh -huh. está atrapado con su mujer... En una ciudad están lejos de Kiev y, y, y hasta ayer mismo que no salió pública su historia, nadie se había puesto en contacto, el gobierno español no se había puesto en contacto con ellos para poder evacuarlos, es que no para poder sacarlos del país. Claro, y es una cuestión de la que tuve conocimiento anoche y por tanto pues no hemos tenido tiempo todavía de, de hablar en el seno del gobierno, pero desde luego... Por supuesto, desde el ayuntamiento haremos las gestiones que haga falta para poder solucionar su situación. El problema que se están encontrando es que, como en la, en la embajada no hay personal, porque el personal se ha retirado ya de, de Ucrania, mm. eh, muchos ciudadanos no pueden contactar con, con personal diplomático y, por lo tanto, no pueden buscar soluciones. Y, y Eva, eso lo sabes de primera mano, porque tú tienes un, eh, un problema. Eh, bueno, no bueno, tengo... eh, Tienes una persona de tu ciudad natal. Sí, allí atrapada, ¿no? No, no está atrapada. A ver, es una situación un poco... A ver, ellos ellos tienen tienen una niña que va a nacer o habrá nacido en estos días. Está Ellos eh, es por gestación subrogada y la madre gestante está ingresada en un hospital de Ucrania, uh -huh. en, el materna, en el materno 3, creo, en Kiev. Uh -huh. Y Kiev, en Kiev, Kiev. está en Kiev, madre Entonces, ellos tenían previsto ir esta semana pasada, el viernes tenían previsto ir a Ucrania, a estar con, con la madre gestante y, con la, y con, la bebé, con la niña que iban a hacer, uh -huh. para inscribirla en la embajada y darle la nacionalidad española. Se encuentra pues con el problema complica. de que no, no tienen claro. salvoconducto para acudir a, a Ucrania, tampoco tienen medios para ponerse en contacto, eh, la madre gestante no ha podido contactar con la embajada, y no solo eso, que es desde ese día... Eh, ...a través de estas personas... ...hemos tenido muchísimos datos... ...de mucha gente que se encuentra en la misma situación... ...qué, qué, qué triste, ¿no? Entonces, es una esta historia. Muy complicada... ...un bebé en tierra... ...también eh, ha salido en, en diferentes medios de comunicación... Esta ...claro, familia, claro, sí, pero porque estamos es hablando hija. de un... ...claro, su hija que todavía no está adoptada... ...que todavía no tiene papeles... ...y supongo que no tendrá la nacionalidad española... tampoco tiene la ucraniana... ¿no? ...porque la niña, Ni la según ucrania. la documentación... ...de un ahí, bebé que está legalizada... ...la gestación subrogada sí. en este caso... Claro, según la, la, la, la, las leyes y la normativa mm. de allí, la niña no es ucraniana, la niña ya está afirmado que en cuanto nazca sea española, pero allí no la pueden registrar. Bueno, nos hemos puesto en contacto con el Ministerio de Asuntos Exteriores, se está intentando negociar y se está viendo a ver lo que se puede hacer, pero está la situación muy complicada porque no pueden contactar con nadie y porque las, la, los intérpretes con los que hablan les dicen estamos intentando salvar la vida nuestra, es que ahora mismo no tenemos otra ocupación okay. que esa. Bien, pues esperemos que esto termine pronto, que las negociaciones de paz entre Ucrania y Rusia den sus frutos. No han comenzado bien, esperemos no. que terminen mejor y que esto acabe cuanto antes. Y Elche ha demostrado una vez más su solidaridad eh, con el, el, los pueblos que sufren. Esther Díez, gracias. Un placer. Eh, no ha habido tiempo para más. Eh, Eva Crisol, gracias. Igualmente, muchas gracias a vosotros. La Glorieta con Rosmary Alonso. Cosmopolitan Wellness Club.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 persianera. Puertas, tableros, parquets, cocinas y bricolaje. Mi puga es eléctrico, mola un montón. Lo meto en el centro, es fort. Cargo como quiero, hace más con mi pelo. Full Renting de energía, es una fantasía. Te lo rapeamos para ver si te mola más, pero la gama eléctrica Citroën Made in Spain mola todo. Y con Full Renting, mola mogollón. en Grupo Marcos. Estás escuchando La Glorieta con y Alonso. Dos minutos para llegar a las 10 en punto de la mañana. Ya está Marga García preparada con todas las noticias de esta jornada en la que le hemos preguntado en la tertulia política este Esther 10 a la portavoz de compromiso si y el Ayuntamiento ya está coordinando alguna acción humanitaria para ayudar a las víctimas de la guerra de Ucrania. Y sí lo está haciendo porque a las 12 el alcalde, el concejal de Derechos Sociales y la concejal de Cooperación van a informar sobre un plan de recogida urgente de medicinas y alimentos enlatados ...para a enviar a Ucrania... ...no, el Ayuntamiento no es el único... ...que está ya organizando la recogida... ...de productos de primera necesidad... ...para Ucrania... ...nosotros ponemos el punto final a la glorieta... ...que comenzó a las 7 de la mañana... ...con el repaso de la actualidad... ...de este primer día del mes de marzo... ...les dejamos con Marga García... ...y ahora con la música. Let's go. Llegó la mami. Słyszycie.